Familia, buenos días. 15 minutos después de la hora, feliz lunes. Oiga, ¿cómo amaneció? <ríe> Digo, ¿Qué, ganas, chine? Lo, lo, lo oigo triste, lo oigo triste. ¿Cómo le fue su fin de semana? No, mar, triste tío? no ando. Tu una noche que y sacó muy rara, Vali. ¿Me hubiera llamado? ¿Eh? ¿Me hubiera llamado? Bien para Gracias por tu ofrecimiento Pero ¿para, qué, <risa> pues para para que se relajara Para que platicara con alguien ¡Ay, yeah, ¡Oh, el psicólogo! <risa> no, no era eso era, era rara, no era ansiosa Ni nada, nomás rara ¿Quién sabe? tú quién sabe? Pero bueno, ya le platicaré en su momento Por lo pronto, buenos días Bienvenida, Giselle, ¿cómo estás, hija? La festejada oh. No, se quedó africiada ahí. Quedó <ríe> la vemos mucho el... con mariachis en, en un, un, uno con ah, alejado ay. del otro, pero festejando. Se le congeló la pantalla a la Griselona. Se le congeló la pantalla a la muy bien. Es puro millón festejada? muy bien. Muy bien, pero así festejada muy todo. Pero ¿no? si sí me escuchan. Muy bien, pero pronto son. ¿En serio? <ríe> Te escuchaste <risa> como friciada y luego así como toda junta y Así de volar así, así como que Pusimos Ay, sí, de no pausada no y luego ya como el caralillo no Muy bien, pero no lo no son y... <risa> <Estoy git. risa> Este internet muy feo Al. ¿vale? Ah, como quiera. Oiga, platiquen mi cosa, muchachos. Don Chito, quiero platicarle primero acerca de que este fin de semana eh, prácticamente ya en todo el país se reactivó la economía en gran parte de los Estados Unidos, a pesar de que ya suman noventa mil las muertes por COVID en el país. Y bueno, pues, eh, quiero comentarle que, pues, obviamente mucha gente salió este fin de semana, por lo menos aquí en Los Ángeles, ya parecía un fin de semana normal, la gente abarrotó varios parques, varias playas y estuvieron como Pedro por su casa, muchos ahora sí que con cubrebocas, la mayoría, muchos respetando la, la sana distancia o los seis pies eh, requeridos, pero sí, mucha gente ya le valió gorro, ya estaba harta de estar encerrada en su casa y este fin de semana senderos, Pedro, por parques caso. y playas estuvieron atascados. Pues es que ya también muchos... Pero no, están... pibi, pues yo. No, no salió. No, pues fue a ver, juega la tienda, sí, fue a la tienda yo ayer. ¿Y cómo la vio? En el mismo lugar, dije. <risa> ah. Pues sí, la vi llenona. O sea, no a reventar normal, pero sí vi gente. Sí vi más carritos en la calle, ya. Ya, ya, alarma sonando, Sí vi más carros en la calle. Pues es que, bueno, por ejemplo, en Arizona ya se levantó totalmente todo, todo, ¿eh? Ya puedes entrar a bares, ya puedes entrar a restaurantes a sentarte a comer, allá ya está la vida normal en Phoenix, Arizona. Bueno, Arizona eh, no presentaba muchos casos. En Nevada igual, ¿eh? En Nevada, por ejemplo, en Las Vegas no han no ha abierto todavía los hoteles, pero los restaurantes dentro de los casinos ya están abiertos. Ahora, yo estaba viendo un parque en Nueva York que ya les hicieron círculos, ¿no? O sea, como para tener saber dónde te vas a sentar para no tener a la gente pues amontonada como era antes y ya se acostumbraba a ir a los parques igual en San Francisco y ahora la gente que va y se sienta ahí en el pastecito ya les pusieron unos círculos como diciendo aquí se van a quedar cada uno. O para no dar amontonados, eh, ¿verdad? Sí, señor. Ay, poco a poco, muchachos, poco a poco. O, o también hay que entender que cada, cada estado, dependiendo del número de casos, pues van a ir soltando las reglas, obviamente. Abriendo. Es lo mismo un estado que no tiene, que un estado que, explico, como que no tiene muchos casos poder abrir más pronto que un estado que tiene muchos, muchos casos del virus. Entonces, no, claro. Vale. No, pues sí, pero sí se agüita uno, don hecho en la situación que estemos aquí en Los Ángeles, la verdad. Oiga, por bueno, cierto, si usted no tuviera para la renta, ¿qué haría, don Cheto? ¿Cómo le pagaría al rentero? Le pide prestado a su compa Pipi, don Cheto. Ir y rentero no hay mucho, pero pues poco a poco. Bueno, pues le cuento la historia. En Indiana, la, una mujer que se llama Jail Savage, una madre soltera de 29 años, denunció a su rentero porque le dijo lo tienes para la renta, mija, pues a pagar con Guerpo Matic. Ah, ¡Oh, sí, como lo Pero escuché. eso se ha pasado ya, eso ya ha pasado. Claro. Pues ya sé, la bronca es de que a ella se sintió ofendida, dijo que ella no iba a hacer eso, se salió de la propiedad y ahora piensa eh, tomar cartas legales en contra de su rentero. El rentero se la sacó diciendo: Me equivoqué, el mensaje era para mi ex esposa. <risa> Oh my God. <risa> Pero Mira, no yo pago dos mil doscientos de mil doscientos de renta. Dos mil doscientos. y le dije al rentero, no para, no traigo cobres y con, con, con cuerpo mático dijo. <risa> okay. Perdón, me doy dos mil ciento no, me no, acaso para tomar bali 10 dólares, bali, ni modo, pues, ni modo, no, no trae uno, pues, el bali, pues, bali, ¿Y, y 10 dólares son 10 dólares, jajaja. Ya salgo en estos momentos, Don Chito, en esta crisis que estamos viviendo. Oiga, mientras tanto, Don Chito, pues terrible explosión, desgraciadamente sucedió en el centro de Los Ángeles este fin de semana. Esta explosión fue en un establecimiento donde hirió pues a más de 12 bomberos y se había originado en un almacén con productos para fabricar aceite de marihuana. Esto es lo que se sabe hasta este momento por parte de las autoridades. Eh, tomó lugar a las seis y media de. De la tarde del sábado en Little Tokyo, llamado Smoke Talks, y ahí los agentes encontraron pequeñas latas de butano dentro y fuera de un almacén de un solo piso de altura, y bueno, sucedió esto, pero desgraciadamente, pues, los bomberos acudieron a apagar y la explosión hirió a 12 de ellos, señor. Así que, bueno, esto sucedió este fin de semana, y pues sí, sorprende a todos los angelinos, porque pues imagínense ahorita con la situación de la pandemia, y luego aparte una explosión, si sí lo saca uno de onda que esté pasando por pura cosa mala por oh me fíjate, tri... sí sí sí supe que estaba quemando pero no supe qué era imagínese ah. 230 bomberos en dos horas para apagar ese fuego no oh, pues debió estar grandotes y juego sí, claro pues sí estuvo, eh, estuvo que venga imenso. a apagar este juego que este juego <ríe> que, lleva que tengo dentro. yo, pues, yo dentro ahorita el lo que apaguen este juego <ríe> que oiga víctor sí, que ahorita vamos a hablar con Ernesto Balanci. hoy se abren los gimnasios en muchos lugares del país en Dallas por se abren los gimnasios el día de hoy entonces hoy volvemos con Ernesto Balanci. Que nos diga pues, cómo tener un buen body, un body así, este, un buen barecillo, sí, pues como quiera que sea. Este, y, y pero pero los que no van a ver su gimnasio no quieren ir por seguridad, ¿cómo poder tener un buen cuerpo sin ir al gimnasio? Nos va a decir resto Balance al regresar. Buenos días, señores. Si ya mides más de ancho que de alto, es tiempo de ponerte a dieta. Y para eso llegó Ernesto Balance. En Don Cheto, al aire. Le damos la bienvenida al buen Ernesto Balance cuando son 29 minutos después de la hora en este lunes. ¿Cómo mejorar nuestro cuerpo sin ir al gimnasio? ¿Cómo estamos, Ernesto? Buenos días. Muy bien, Don Cheto, ¿y usted cómo está? Ay, ando más o menos. <risa> bien, ando más o menos, hijo. O sea, en bueno, cuanto a pues... la comida, pues mal. ¿Para qué te Pero bueno, este es el momento, Don Cheto, es el momento de empezar a mejorar el cuerpo. Faltan 30 días para el verano, así que hay que echarle ganas. Muchos de nosotros estamos ahorita pues afectados porque los gimnasios están cerrados, porque los deportes organizados, los que iban a jugar fútbol, los que iban a hacer algún tipo de deporte, pues no lo están haciendo. Entonces, con todo esto y con, pues, con la tensión, el estrés, muchos de nosotros, pues sin duda estamos perdiendo el músculo y ganando grasa, así que Aún si en el momento anterior no estaban en forma, puede ser que ahora estén perdiendo aún más la forma, aunque no estuvieran en forma. Así que, pues es la hora de hacer un compromiso personal. Esto es algo personal, no es tanto de, de con otras gentes, sino es un compromiso personal de mejorar nuestro cuerpo. Y bueno, pues cada quien tiene su diferente forma de mejorar el cuerpo. Hay quien quiere, necesita bajar de peso, quien quiere bajar de peso, hay quien necesita un poco de músculo, hay quien necesita tono. Entonces, ustedes mismos decidan, qué es lo que necesitan, pero tomen la, la, la, la idea, tomen la fuerza de decir, voy a cambiar y voy a comenzar ya porque no hay que dejarlo para mañana, así que qué bueno que es lunes, porque mucha gente dice voy a empezar el lunes, hoy es lunes, es momento de empezar, así que vamos a echarle, echarle muchas ganas para cambiar, yo voy a estar poniendo todas las bases, en. de hecho empecé hace cuatro días yo con mi reto voy a estar poniendo en, en Instagram en Facebook, en YouTube, Ernesto Balance, voy a estar poniendo todo tipo de tips, aquí ahorita por supuesto no tengo tiempo de darles todos los tips pero les voy a dar las cuestiones generales para que ustedes comiencen con su propio reto, comiencen a cambiar y comiencen a mejorar. ¿Cómo andan todos ahí en cabina? ¿Hay alguien que esté mejorando? Ahí, bien, ahí El chino se ve, no. tiene todavía su buen body y ya también tiene su buen body No, pero, pero me estaba destrampando Pero me estaba destrampando. Me bien, la verdad, Ernesto. Las primeras dos semanas sí como que me costó y ya después dije, no me tengo que poner pilas de salir a correr aunque sea todas las tardes. ¿Cuánto llevamos encerrados? ¿En ¿Dos meses? Bueno, yo sí, lo que no, y me de <risas> <risa> ya ah. es hora, sí, he visto tus fotos Giselle, muy bien, Qué bueno que te mantengas en, en acción, pero bueno eso yo también es que... tengo mi buen bari, hoy ¿Oh, las de Vignato, no <risa> y Están con las de bikini como no, hasta les hice screenshot para tenerlas aquí de recuerdo ¡Oh! <risa> pues bueno, entonces vamos a echarle más gente ganas, a ver si el chino también se une, a ver si Said también se une vamos a, a, a seguir con, con, con Giselle que ya está en la onda Y bueno, ¿cuáles van a hacerlo. ser las bases? ¿Cuáles son las bases que yo les voy a dar ahorita? Nada más generales, por supuesto ya les daré las especificaciones en línea, pero vamos a empezar por número uno, vamos a empezar con los ejercicios de resistencia, que es lo que se hacía en el gimnasio, que es lo que se hacía en, en ciertos lugares como CrossFit y gimnasios así. Entonces vamos a uh -huh. comenzar con objetivo número uno, ejercicio de resistencia. ...tres a cuatro veces por semana, así que en esas tres o cuatro veces vamos a tratar de dividir todo nuestro cuerpo... ...un día trabajamos unos músculos, ya les explicaré con, con detalle, otro día otros... ...pero al final de la semana, en tres a cuatro días, cubrimos todo nuestro cuerpo y una hora por sesión... ...así que no se necesita más que una hora, tres a cuatro días, después... Vamos a utilizar cualquier equipo de ejercicio que tengamos en casa Ligas de resistencia, peso libre, mancuernas, barras Si no hay nada de eso, botes de agua, eh, botes de leche, botes con arena En fin, lo que podamos que nos haga cierta resistencia es lo importante Ahora también las tiendas de deportes aquí en California ya abrieron ...no es como para meterse y comprar las cosas... ...pero ya uno puede ir en línea... ...hacer su orden y pasar a la tienda... ...y te lo tienen listo para que lo recojas... ...así que si necesitan algunas ligas o algo pues es momento a lo mejor de hacer una inversión en eso porque pues no hay otras formas de hacer ejercicio ahora. Eh, eso es por la cuestión de resistencia, que es lo que nos va a dar el músculo, nos va a dar la figura, nos va a dar el cuerpo y de ahí vamos a tener el ejercicio cardiovascular, que se nos va a ayudar a nuestra salud, al corazón y por supuesto a quemar grasa, que mucha gente necesita quemar grasa porque estando en casa es muy fácil acumular, hay más antojitos, está todo ahí a la mano, hay un poco de ansiedad y todo eso nos lleva a comer más. Entonces, ejercicio cardiovascular, igualmente, vamos a hacer de tres a cuatro veces por semana. Vamos a tratar de tener un día completamente libre, por lo menos, Así que algún día se nos va a juntar el ejercicio de resistencia y después podemos hacer el ejercicio de cardio en el mismo día Pero al final de cuentas lo que queremos es de 3 a cuatro días, tanto resistencia como cardio Ahora, en cuanto a cardio, si están fuera de forma, si, si no han estado haciendo ejercicio, pues sin duda empiecen con menos tiempo hasta que lleguen a la hora En cuanto a cardio, pues salir a caminar, salir a correr, andar en bici, bicicleta estacionaria, caminadora, escaladora, la, las escaleras, todo eso Es importante nada más el ejercicio de cardio, pues háganlo continuo y sin parar. Y por último, en cuanto a nutrición, vamos a dar unos puntos básicos. Uno, recuerden que para bajar de grasa corporal necesitan crear el déficit calórico, que significa comer ...menos calorías de las que gastamos por día... ...por eso es muy importante cuidar no consumir tantas calorías... ...porque no importa si hacemos una hora o dos horas de ejercicio... ...si no eh, cuidamos lo que comemos... ...pues no le vamos a ganar a esas calorías... ...entonces vamos a cuidar nuestras calorías... <coughs> ...vamos a comer seis días por semana de comida saludable... ...y vamos a tener nuestro típico día libre... ...donde podemos disfrutar de cosas que se nos antojen... ...de una pizza, de una hamburguesa, lo que sea... Pero recuerden que el día libre no es un buffet donde se levantan a las 7 de la mañana y hasta que se duermen no dejan de comer. Traten de hacer una o dos comidas libres, bebidas con calorías, algunas cosas que no hacen durante la semana. Está muy bien, pero tampoco pues se suelten demasiado porque se pueden hasta sentir mal. Después vamos a hacer... Eh... Tres a cuatro comidas por día durante los días balanceados. Vamos a usar frutas solo en la mañana, de preferencia bajas en azúcar. Ya publiqué acerca de las frutas, ya comencé a publicar del reto, así que pueden ver ahí la información de las diferentes frutas, su nivel de azúcar y todo eso. Um, entonces, frutas solo en la mañana. Después, carbohidratos, bien importante aquí. Vamos a dejar los carbohidratos en la última comida del día pero sí vamos a tener carbohidratos en la mañana y a mediodía, solo asegúrense que sean carbohidratos integrales, o sea, arroz integral, frijoles, lentejas, de vez en cuando un par de tortillas, un par de pan integral, está bien, pero básense más en los más nutritivos. En cuanto a las bebidas, esto es bien importante, vamos a tomar a de dos a tres litros de agua, especialmente si están haciendo ejercicio, toman un poco más de agua, por lo menos un litro en la sesión de ejercicio, y de... Café negro en la mañana está muy bien, cuidado con el azúcar, un poquito de miel no pasa nada, té durante el día, todas las bebidas que tomen en esos de seis días, que sean sin calorías de preferencia, un poquito de leche de almendra para el cereal o para, o para el café está muy bien, pero fuera de eso nada y por supuesto limiten el consumo de grasas, ya que las grasas tienen muchísimas calorías, entonces si ustedes echan tres cucharadas de aceite, son 400 calorías de puro aceite y entonces va a ser muy difícil ganarle aún con ejercicio, con estos tips y con lo que van a ver en línea pueden ponerse en forma y, y empezar a echarle ganas para que lleguemos sí. al verano mejor de lo que estamos hoy <risa> Ah, y mejora toda la vida en general la verdad con eso del ejercicio así que pues ay, yo soy el primero que digo que hay que empezar Val, porque Ahí, eso, eso subió? Puede, vamos, y no, bueno, aquí no Don la, Cheto no, aquí, no, está, no, aquí está el reto para Don Cheto No importa cuánto mejore Don Cheto, pero con que mejore ah, Un poquitito de aquí al próximo Lunes, vamos en el buen camino Porque ahorita recuerden y que Estamos empeorando, empeorando, empeorando Aún con que dejemos de empeorar, ya vamos De gane, y si mejoramos no, un va a poquitito ver que sí, Vamos súper pues, bien, entonces no hay, que, no hay que volarnos la barda y pensar que en, en 30 días vamos a llegar al verano con un super six-pack, a menos que ya estén muy cerca, pero no. vamos a tratar de decir, voy a llegar mejor, y una vez que lleguemos ahí, vamos a hacer nuestro siguiente objetivo y vamos a seguir mejor, y este año vamos a tratar de acabar en mejor forma que el año pasado, y eso lo incluye usted, don Cheto. Ya ves, señor, si y se puede. Redes, son, son tus redes sociales, Ernesto. Por supuesto, Ernesto Balance, ve de Bueno y C de Casa. Instagram, cuáles son? Ya estoy publicando ahí. cortó, eh, Ferrari? YouTube, no, ahí YouTube ya lo retomé. No, todos se pausaron. Era... Bueno, no, ahí está, Instagram. Ahí está, no, no, dale, es que... Ernesto, dale, eh, Ernesto. Si ¿sí te escuchas. Ahora usted es se pausó, Entonces ahí estoy, en YouTube ya lo retomé, así que ahí también para los que no andan en las redes, ahí pueden ver los videos de ejercicio, los consejos de nutrición. Voy a poner la primera rutina en unos minutos, así que los que quieran entrar y ver la primera rutina de la semana va a ser pecho y tríceps solo con ligas, así que la pongo ahí y voy a continuar poniendo. Vamos a echarle ganas y los veo aquí el próximo lunes. Listo, está, Ernesto. Ernesto Muchas Ay, gracias. Ando bien a ponernos pilas. Es que sí se oye bonito, pero ¿sabes que Yo tengo la onda ahorita de que entro al refri cada 10 minutos, así lo abres, ya no saben uh, ni qué tragar. ¿A poco nos ha pasado que vas al refri y hasta lo es abres? ansiedad, esa ansiedad, chino. Pues está bien bueno todo lo que ya. Es pues, ansiedad ven. y sin qué hacer, porque no pero, me viendo ver qué haces. Vato ah. que dice, ay, a mí me urge regresar al gimnasio. Oh, una una chicotota chico -tota. más. Vato que dice, me estoy preocupando porque estoy perdiendo mi forma. Una chicotota más. El número en el cabine es el 818-520-1055. Todas las redes sociales de Don Cheto al aire. Si sí, sois ahí, del chino al aire. Bravo, Giselle, al regresar. Si tu compadre se come los burritos con cuchillo y tenedor. No es tu compadre, es una chica más. En Don Cheto al aire. Señores, estamos en vivo. Son 46 minutos después de la hora. Vamos a nuestra chicotota más. Esto, 818-520-1055 para participar en todas las redes sociales de Don Cheto al aire, señor. Pato que dice, ay, ¿qué sabe traigo? Que he dormido bien raro. Una oh, no, chico otra no, no más Oiga, me mandaron una Me mandaron una bien buena, Fer Guzmán dice, Saludos desde Longby uh, Washington dice Tengo una chica más de una quemada Un compa que se llama Jeffrey Soto Un día estábamos en su casa Y había una muchacha muy guapa Y él quería bailar con ella No se animaba hasta que la muchacha lo sacó a bailar Y a bailando a media pista Que se empieza a marear el muchacho Y hasta le dijo a la muchacha Ay, mejor vete a sentar, no te vayas a quedar aquí bailando no, no, que se no, marea no. bailando no bailando Bato que se marea bailando y por, eh. por por se mareó porque se le bajó la presión por el por el aceleramiento por, de corazón que se le dio por la emoción de haberse sí, la por... eh, bah, pero qué, qué es eso a mí, a mí nunca me ha sacado <risa> a bailar de una muchacha no, no nadie le pusieron el drama <risa> mind y pusieron por acá <risa> bueno, sí, la única mujer que me ha sacado a hablar fue una tía una vez que venga así, mi hijo. Y ay, tía. <risa> Oiga, Lucheto. Eh. Vato, vato que le manda a, a su amiga: Oye, están cerrando la Nostrum Rack de la Preston, todo está el 40%. Aprovecha una chicotota más. O Vato Vaso a otro a le a dijo saber. que estaban cerrando la Nostrum. Novato una mujer. En lugar de que ella le diga él, dice, se llama Fabián, saludos. Le dijo, oye, debes de aprovechar las ofertas. El Nostrum Rack tiene 40% de descuento porque lo van a cerrar. Ay, eh, espérenme, ahorita vengo. <risa> a ti ya te anda por ir, edad Te anda, pues ya te anda, no te puedes aplastar, tú ahí. <risa> ah, pero la Nostrum es para ricos. ahí no, güey. Ah. Dice ahí, la 40%, no, no. 40% de descuento, y 825 veinticinco, está 300. <risa> bueno, pues depende de qué agarres, pues, hijo, también tú. No, pues, si agarras ropa ahí, pues, si te si te va bien. Pero, pero esa maneja, quiero... buena, marcas marcando la Nostrum, sí. ¿no? Sí, pues, claro. Ah, no, pero pues yo, ¿Quién soy de pagar quince bolas, doce, diecinueve, sí, pues. no? No vayas, pues, para allá, para Nostrum, pues Puro rocesazo no. para chino. Uh. Sí, la, pues, ¿Para qué digo que no? Sí, sí. Buscando las ofertas. Ah, mira, esta Nike está en nueve, noventa. Puro sí, Hugo vale, rosa, bien colorida, bien fosforescente, y yo creo que esto sí va. <risa> <risa> Señor. <risa> <risa> Oiga, ocho, dieciocho, cinco, veinte, diez, cincuenta ya me participe. Oye, pero una, el otro número, ten, Ah, pues también el uno, ocho, seis, seis, cuatro, cuatro, seis y sí, porque luego, luego me lo limitas, no me lo limites, no me lo limites. Ahora no lo voy a dejar para, afuera, pues? para que ya tuviera los teléfonos ya bien, pues, bien puestotis allí, eh. Bien perrones, oiga, eh. Bien puestotis. Oiga, en las redes o sociales estoy como nocheto al aire también. Eh, ahí los pueden mandar su, su, su este, su, su, su, su chico, ¿tota chico, tota más. más. Uh -huh. Dice por acá el Peter Parker. Vato que le dicen feo. ¿Y se agüita por eso? Una chicotota. <risa> Dices, por acá el amigo el Chacón dice, vato que de, que dice, ok, sí veo la película de terror pero préstame una cobijita para taparme en las partes a sus tonas. <risa> <Hijo> de... <risa> No manches, <risa> señor. No puede ser. No, puede, dice, no la oh, guay, guay. Guay. Así como, vamos a ver esta de terror. Sí la veo, pero trae una cobijita para taparme en las partes a sus tonas. Hijo de... el macho El macho alfa, don chito le tienen que gustar las películas de terror. El macho alfa está capacitado para aguantar. Ey. Pesadilla en la calle del infierno y Chucky, Nomás esas dos. <risa> ah. Y no, ninguna de las nuevas, de las perronas. ¿Qué tal el, el exorcista? No, ¿Y si no yo no te la hostos? veo ni, ni, ni, ni, ni yendo a bailar a Chalma y yo, ¿vale? Ay, no está chico. Ah, de yo no. de terror. Chico, no, no te veo de terror. ¿Y ni, ni la Nabel ¿Ni la monía esa de Nabel Anabel, no, no, no, tampoco No se parece a ti Anabel, por eso no la veo <risa> Se parece a Gisela Anabel, así como Gisela si recién levantada <risa> <risa> Correcto Anabelazo aquí. Oiga Don Cheto, vato que en cuarentena en lugar de aprender Plomería, carpintería, herrería Aprende a cocinar Una, Una... chicotota más <risa> No, pues yo, no, esa no califica Porque pues, ¿qué más güey va a hacer la casa? Yo sí, ya aprendí unos dos, tres patillitos que me robé del internet. Bien, bien. Ya perrando. me están saliendo bien bonitos <risa> los dos. Que, que cuando hace de comer, todo el día está preguntándole a la gente: ¿te gustó? Pero si te gustó, ¿qué le faltó? <risa> <risa> Hola. ¿Ustedes de esos, ah? ¿Eh? ¿Ustedes de esos, ah? Uh, eh, yeah, kinda. ¿Sí? Eh. Hey. Ahora, el, el hombre tiene que saber tiene que saber ya este cocinar. ¿eh? Yo, no, yo no considero que es de chica más que sepan cocinar. No, pues los hombres no, pues qué chica más. De hecho, es un plus que un Los chefs más grandes del mundo son hombres, pues dice.. ¿y sí. Sí, pues, sí, pues ¿eh? Ahí sí hay un chef ahí que de? Single, ready, domingo. Ah, es todo a... que Primero, primero, ¿sabes qué? Mira, primero, ¿sabes qué? Primero, date cuenta qué es lo que en verdad queres y luego ya pides Eh, Ay, pues hey, no, él, todo todo ¿Eh? eres, todo que No, don Cheto, ya dijo okay. Quiere un, un chef Alguien que sepa cocinar Pero entre, entre paréntesis Que tenga avión privado que tenga <risa> Claro que no, religios. no es cierto <risa> <risa> Claro que no, no dije eso <risa> ya pues Rosa, Muchachas Ustedes pidan lo que quieran Pidan. Nadie está, de, nadie está en contra de que pidan. Nomás, pues, que ofrecen a cambio, pues, también. Ah, muchas cosas, güey. Don Cheto. Eh, eh. Don Cheto. Vato que dice: Espero que cuentes que Sebastián Yatra cortó con Tini. Una chica más a Manuel de Texas. Pero, ¿qué ah. es Tini? ¿Qué es Sebastián Yatra? ¡Ay, Don Cheto. cantante colombiano, Don Cheto, ¿cómo no lo conoce No lo conozco, pues vale, y Pues no, no te manejo yo pues la modernidad Moderna del mundo actual musical de hoy Ahora, vato que te manda Mensaje el fin de semana, dice Ya viste que Sebastián Yatra cortó Con Tini, sobres ¿Vabas tú o voy yo? Saludos a mi amiga no esa chica está Ay, Me mandó mensajes ahí Este fin de semana Nah, pero eso no vale, dice por acá Anuar, dice Chino, por favor Quema a mi primo Armando Tino Porque a mi primo Armando y a Tino Porque se agüitaron, ya que se canceló El, el viernes, el concierto en Las Vegas De Ana Gabriel, y no pudieron ir ah, Y andaban no. bien agüitados ah, no. Se agüita porque cancelaron El concierto de Ana Gabriel Pero iban a ir dos vatos Dos vatos, Armando y Tino Ay no, son pareja no, no, creo, no creo yo aquí, yo no la voy a creer Yo podría ir a ver a Ana Gabriel Bien, pero pues obviamente Y con mi esposa de escudo eh. Claro yo ¿Pero usted es escuela. fanático, Don Cheto? Sí, soy fanático, pero así yo ir solo Así de ahorita vengo a ir a Ana Gabriel Y voy bien gustoso ya ya preparándome en el carro Yendo las rolas para ver cuál me está fallando de... Ah, está como que ah, me falla ah, una palabra De sí. acuerdo Deja aprender, no. mira No, no Don no Cheto, puede. cante su favorito de Ana Gabriel Ay, amor, no sé qué <susurra> tiene tú mirar. ¿Qué día, a día, me conquista más y más? Ay, amor. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, mi lágrima está en no somos la CBS, pero tenemos las noticias con el panzón, que ya no se ve. Ese. Notiche. <risa> Digo para que le quite el mío. Damas eh. y caballeros, bienvenidos a Notiche. Una hora más de programa en este lunes. Estamos en vivo, oiga. Me acompaña la Carol G de la radio, Giselle Bravo. Mi cama suena, suena. tiqui, tiqui, tiqui, tiqui. El no, Sebastián no. Yatra, de Texcoco, el chino. Déjame robarte un beso que te llegaste el alma. Concheto, Chino se parece a Sebastián Yatra en la uña del dedo chiquito del pie. Sí. Y los dos porque Chino la tiene cajaguatosa y Sebastián Yatra no, no. Correcto. Te acompaña la Becky G de la noticia, Ingrid Lasper. se acordó de ella. Ay, se acordó de mí? Claro que sí. Cántale, Ingrid. Sin el Don Omar llama. de Morelia. Ay, Ay, el mayor. Ay, ya no canté. <risa> ya, ya, sí se ve bonito. El Don Omar de Morelia, Rápolo Prieto. Y... Y... Sí, obrigado. Y Colón ya no no no ya valió y usted don cheto quién sería don cheto mí dígame osuna ah osuna Porque soy el negrito claro a cuándo güey Tú Tú base de tus perras cremas que compras de de clara el negro claro Criminal. Ay, ¿Qué un no criminal porque matas, pero. Pero no te pues no, no, no mueres. Pero no mueres. Pero no, no se Yo soy yo Calderón en la Vallalde. Echese oh, una, echese una, echese una. Esto es lo que te pa que lo goce, pa que retoce eh, eh. Tengo calderón ahí y a la vallalde. ¿Eh? <risa> negro calderón? Ah. Hoy, hoy, hoy ¿En negro negro ¿En Noticias sobre el narco en México con Ingrid Lasper. Adelante, Ingrid. Pues la de ocho columnas, Doncheta, movilizaciones y titulares. Muere el Chino Antrax. Tenemos absolutamente todos los detalles de este caso. ¡También! Ferrari presenta el nuevo respirador médico para tratar pacientes con COVID. Les tengo todos los detalles. Además. De Ferrari a estar bien. Caro. Dinero, va, damos dinero. Pero que me caiga un perro rayo ahorita en seco. <risa> oh, que me caiga un rayo ahorita, señor. Llévame, llévame ya contigo. A que el chino trae noticias de algo de dinero, te apuesto. Yo también. Pues para qué digo que no, si más o menos. Te, sí. dirías, te con él el más predecible. Oh, no es más predecible que hacer caldo de pollo cuando en, en, en, días, de, en días de calor, El calor en sí, de verano bueno pues asústese porque agencia migratoria de los Estados Unidos se queda sin fondos por pandemia piensan subir sus precios, le traigo todos los detalles también los deportes, usted. Tito Padilla en, lo, en los deportes don cierto, regreso triunfal de la Bundesliga y rompe récords en la audiencia, era de esperarse también el amante seleccionado francés, será castigado por su equipo por sumar eh, sustancias prohibidas, y por último de las dan ya se terminó el último baile, Don Cheto, todo esto en los deportes pues, claro, no, chino. pues es que aquí viene, viene la noticia, con él junto con pegado, tranquilo, Chino. Chino, eh, lo, a los dos te voy a regañar en su momento, o ya ah, se las adelante de una okay. vez. No, de una vez. A, a, a ti, Tito, te voy a regañar, porque vas a llevar una noticia uh -huh. sobre un documental que no has visto. Ayer y... lo terminé de mirar, don Cheto, me lo reventé todo desde el principio hasta el fin, así de que no asuma nada. Y segundo, la noticia es por las U, por las... Por los primeros tenis de Jordan, ahí va, ahí va, tranquilo. Que okay, está bien, qué bueno que lo vitis. Y dos, ah, si, verdad, no, si tú no estás viendo ese documental, no, no, no, no. quiero platicar contigo, vale. Cállate el perrocico. No quiero platicar <risa> contigo. No quiero platicar contigo. No sé por qué no estás viendo un vato macho varón masculino, no estás viendo mm. el documental. Porque no es gratis y no tengo lana No es gratis, no, no, no. yo lo veo gratis Vale, tú eres el más pirata del grupo Tú te robas, tú ¡No, te, te baqueas juro! Sabe que sí, ayer bajé una aplicación Pero La veo, cheto, ya ves Me aventé la de Ferrari contra Ford Ford contra Ferrari. Ah, bien buena ¿A poco sí está buena? Sí, está buena, está buena pues En los espectáculos, hermano ah, sí, de Chiquis Chiqui Ella y Lorenzo tuvieron COVID Ella lo aclara Murió actriz mexicana por COVID-19 y Ninel sigue en la batalla por recuperar y ver a su hijo, le tengo los detalles. Sí, sí, sí, ya limítate ahí en dos, porque te me dejas ir y luego de que dejas a la gente debiendo. Si ya sabes que eres una mendiga tarabilla que alarga todo, ¿para qué te dices tres? Señor, es que entre sus mensajes y las interrupciones del chino yo no gano para el gasto. Mm. Vamos a empezar la noticia, señores El chino Antrax mucho se habló de él Lo agarraron en Holanda Luego ya, ya no supió nada Hasta que fue bola, según andaba ya acá en California En el eh, domiciliario Se dice que ya murió Se dice que lo asesinaron en Culiacán, Sinaloa Pues por allí, pues, en Sinaloa Vamos con Ingrid Lasper, toda la noticia no la tiene acerca de las, la muerte, entre comillas, no sabemos del chino Antra. Está adelante, Ingrid. Es correcto, entiendo. qué bueno que lo entre comillas. Le habíamos dicho hace más o menos una semana, unos días, ¿se acuerda?, que dimos la noticia de que había violado eh, pues la prisión domiciliaria, que no sabían en dónde se encontraba, que se había fugado, por decirlo de alguna manera. Esperaban que se fuera para Sinaloa, sin embargo, para otros parecía demasiado obvio que se fuera para allá, sin embargo, bueno, pues es donde quizás él se sentía seguro o donde tenía algunas cuentas por cobrar todavía. El chino Andrés, es este personaje... Eh, de una banda de sicarios del o sea, cártel de Sinaloa, en particular trabajaba con el mayo Zambado y entre otras cosas, era el combatiente número uno contra los del Tran Leiva Eso, tanto en Tijuana como en Juárez. Él tenía una vida de sicario de Playboy, le gustaba subir a las redes sociales su vida de lujos, de mujeres, de pasadas y bueno, pues así es como dieron con él en el 2013 efectivamente, usted lo dijo, lo detienen en Amsterdam, lo extraditan a Estados Unidos y lo sentencian a diez años de prisión, pero pues ahora hace unos días estaba todos como locos buscándolo y resulta que este fin de semana, don Cheto, pues se eh, encuentran en una camioneta. Después de que habían subido a tres personas en una camioneta, ejecutados horas después y abandonados eh, en un paraje Pues se confirmaba que se trataba de la hermana del chino Antrax y de su cuñado Obviamente la pregunta lógica era si esta tercera persona era o no el chino Antrax Hay algunos medios mexicanos que ya lo dan como un hecho Sin embargo, obviamente estamos esperando que la fiscalía salga como a dar la noticia, aunque son de esos que dices 99% que sí, pero porque es peligroso asumirlo ¿Qué piensan ustedes? que pasaría? Obviamente si dicen Ah, sí, sí, sí, sí no, antes ya se murió pues ya nadie lo va a buscar es decir, podría haber algún acuerdo podría haber una estrategia de que crean Que se, que se trata del chino Antrax porque obviamente si está muerto ya nadie lo va a buscar y él podría seguir fuera, seguir, podría irse a otro lado, podría estar eh, ahí mismo en Sinaloa escondido, cambiarse eh, la identidad, no sé, entonces es peligroso por eso decir como tal que lo hayan o no eh, ultimado. Y bueno, pues hasta hace unas, unos minutos, que fue la última vez que estuvimos checando esa información, la fiscalía todavía no daba la respuesta de los datos biométricos que se le hicieron con su familia para determinar si es o no el tercer cadáver. Definitivamente y son cosas que eh, co por, por, por este uh, razones obvias eh, se pueden y no creer. Más bien es como que lo dejan mu lo dejan mucho... A la, a, al, al pensamiento de cada persona si lo crees o no por ejemplo hay gente se pueden dividir en dos tipos de personas sobre la muerte chino. los que dicen ok no creo que sea cierto porque qué casualidad que lo van a matar en el en lugar donde él donde no llegó van. a ser jefe, jefe, jefe allí este, y aparte pues como pues mejor finge una muerte y este, no lo así y ya puede andar libre Libre Eh. Ahora, las imágenes que están rolando sí se ven impresionantes, don Cheto. Ahora, los que dicen, no, sí, lo", la otra parte de la gente dice, no, sí lo mataron, porque tú no sabes ya como jefe de un cartel. Alguien que ya estuvo tras, eh, eh, eh, pues que ya fue cuestionado previamente y qué dijo y qué no. Uh -huh. pues empiezan Parece. otras cosas más, más fuertes, como decir qué tal si ya lo mandaron para acá para dar ubicaciones y eso. Entonces, por los dos lados, es como creíble si, si, si, si sí o no. Quieras saberlo de cualquier punto. Uh -huh. Así está la cosa, como quiera que sea, con esta, con esta historia, pues ahora sí que de película del de chino. antes Muchas gracias, Ingrid Laster. Eh, Giselle, vamos contigo, hija. Gracias, compañero. Pues la marca Ferrari presentó un nuevo ventilador médico que ayuda a tratar a pacientes que han sido diagnosticados con COVID-19. Y este aparato pues fue diseñado en cinco semanas y se denomina o llama como f 15 señores, eh, obviamente estos, eh, pues los materiales que usaron, los ellos los denominaron como pues fácilmente disponibles generando un ventilador a un costo menor que los ventiladores que se encuentran en la actualidad, ya ves cuando les dije Ferrari luego luego uno piensa que le va a costar el ojo, ¿verdad? Pero bueno dicen que este ventilador ya se encuentra listo para ser utilizado en hospitales como una herramienta vital cuando se trata de emergencias señores, entonces pues esto es un buen aporte por parte de esta marca. Yo pensé que te lo iba a llevar a la casa, dije, "No, me luego marca Ferrari." No, pues no. obviamente la tienen la tienen que manejar un profesional como uno, uno que güeyes la sabe. ¿Cuánto no. vas a saber cuánto oxígeno va a necesitar una persona te a y todo un eso? un Ventilador aquí en tu casa. A ver. Qué no, chino. yo no vale, cuando decían que ventiladores para el COVID, él se imaginaba a unos así de aspas ahí, eh, <risa> echando ya a uno. Ahí, ahí tengo uno ahí en el techo, hombre, lo prendo y vámonos. No, pues no, pues deben de estar per son, son, son como se llama, son pues este, Ferrari, lo, todos sí. los herreres, bueno, miren los operadores, Ferrari, mira qué bien opera eh, ella. Eh, ay. No, regresamos <risa> consigo, chino, ¿qué tenemos? A regresar, agencia migratoria de Estados Unidos se queda sin fondos por la pandemia. ¿Quieren subir los precios? Le cuento los detalles al regresar. Estamos de regreso en Notiche, 18 minutos después de la hora. Y les cuento que la agencia gubernamental de los Estados Unidos que procesa solicitudes de naturalización y visas de trabajo se están quedando sin fondos debido a la pandemia. El Servicio de Ciudadanía de Migración dice que necesitan apoyo por parte del gobierno. Se están quedando en la quiebra y es que hay que recordar que todo está detenido en el sistema migratorio ahorita, debido a lo que hizo Donald Trump de cerrar la frontera por 60 días, obvio que ninguna persona puede venir a Estados Unidos, entonces no hay visas de turistas, tampoco hay ahorita eh, el, que la gente pueda solicitar visas de, de residencia ni de naturalización. Dicen ellos que han bajado drásticamente un 75% las, este, las solicitudes que no tienen dinero y están pidiéndole al gobierno aproximadamente 1.200 millones de dólares e indicaron que necesitan ayuda también de la gente y van a subir los precios de 10 a 35% en todas las solicitudes así que prepárese si no han metido papeles, métalos ya porque van a subir los precios de migración. Sí, pues de ahí van a sacar la feria y ni modo que el que ande arreglando va a decir que no. Exactamente, es lo que dicen ellos, están pidiendo un financiamiento de emergencia y cómo lo van a pagar dijeron vamos a subir las cuotas. No, pues a gusto ellos A goce, les viene valiendo Pero dicen que mucho de esto, la, la culpa la tiene Donald Trump Al haber cerrado las fronteras Hay que recordar que ahorita nadie, si no eres ciudadano, no tienes esa residencia no puedes entrar al país. Gente que quiere venir, que dice, hey, es que tengo mi novia allá, yo tengo visa de turista. No entras. O sea, los turistas no pueden viajar para acá. Ahorita? No, no, no entra. No manches. Sí, no entra nadie más. A menos que seas ciudadano o que tengas residencia, puedes eh, entrar. Y con un chingo de preguntas. Perdón, no, con un chorro de preguntas. Ah, ¿Qué salió? Era con un chorro de el preguntas. No. Es que Andale, pues, mira. Mira. Bueno, con muchas preguntas. Y te ponen el en... <risa> ¡Qué güey! Oh, ¿Te salió? Pues sí queriendo. Pero gente que quiere venir a vacacionar o con visa. ¿Tú cómo andas de dinero, chino? Eh. Dos, tres. Qué bueno, porque esa multota que te acabas de. Ganar, <risa> te va a Qué bueno, con la multa de andar diciendo malas palabras en el radio. Eh... Ay, ay, ay, chispoteó hombre, chispoteó, se chispoteó, se chispoteó, se chispoteó se se señores ay, ay, ay, Oiga señores, el gobierno del presidente de El Salvador Nayib Bukele decretó el día sábado estado de emergencia y dijo que otros 30 días más en confinamiento Para detener no. el avance del coronavirus Lo cual, pues hizo enojar al Congreso que no, eh, que Porque no se le tomó en cuenta, ¿verdad? Entonces Ajá. el Congreso nunca dio este aval Y él dijo, pues no le has que no de nada Tomó, ya dije yo Así está la cosa Por eso, eh, el Congreso salvadoreño Ha, ha declarado que in, inconstitucional esta decisión Esta ley impulsada por Bukelea marca un periodo de extensión a las medidas del confinamiento de 30 días más. Que ya el domingo acababan y el sábado bolas, don Cuco. <coughs> que lo, se, se los ensarta con otro mes. Hoy en la tarde el Congreso tiene una sesión especial para discutir sobre la pertinencia de, una, de, esta, de este, alarga, este, este alargamiento pues ¿verdad? De, de estar más en casa. Entonces, ¿cómo ven al presidente de El Salvador que dijo 30 días más? El día anda bien, toda la gente, porque el, el domingo se acababa todo y el sábado en la noche, y bolas, don Coco. Pues así nos han traído aquí en Los Ángeles, don ¿Eh? Así nos han traído. ¿Qué, ¿Qué cosas es que... pasan en el mundo mundial? Regresamos con los de Forza Gafito Padilla. Sí, ah, ah bueno, ah, bueno. Ah, bueno, pues. ¿Para qué? Está bueno. <risa> ya, ya, sí, no. Ya, después, ya, ya no digas, tito, ya ya, ya, ya. Usted es como Don Cheto que le tiene miedo al Internet. Aquí vienen los resultados deportivos con Tito Padilla. Estamos de regreso, el Don Cheto al aire. Tito Padilla, me acaban de decir que no digas nada de la serie, que porque en México lo están escuchando y allá todavía no saben. Ah, bueno, pues no vamos a decir nada que. Mira. No vamos a decir, vamos a hacer una serie sobre este sobre la derrota de, de Don Cheto contra los Cholos pues Ya sabes sin qué acabó, ¿no? La serie no va a decir nada que no sepas Adelante, Tito Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren Exactamente, Don Cheto, vámonos directamente a la información deportiva 67 días, más de 67 días sin dar un resultado, Don Cheto. Borussia Dortmund, uno de sus equipos favoritos, le mete 4 por 0 al Schalke 04 y el Bayern 2 por 0 al Union. Una lucha férrea, ¿eh? férrea por el primer lugar en este regreso contundente era de esperarse más de 6 millones de telespectadores en uh, únicamente en Alemania, imagínense, todo del mundo, y bueno, pues, este, el el Bayern viene 58 puntos, el Borussia 54 a cuatro únicamente, y el 26 de mayo, para que lo apunte, docece, ¿eh? 26 de mayo, Borussia contra Bayern, partidazo, yo pensé, no sé si usted miró algunos partidos, Chico, pero no les di tanta tanta falta física y tanto toque, no lo han perdido, dice, y bueno, lo que viene se aprende nunca se olvida pero la verdad buen partido rítmico rápido el del Borussia y el del Bayern no se diga eh la verdad este, Lewandowski campeón goleador hasta lo que ve en la Champions League campeón goleador a lo que ve de la Bundesliga campeón de goleador de las, de las top 5 ligas de Europa o sea un matador en el área el señor qué le parece no pues qué, qué podemos decir de eso de este Tito Padilla estamos hablando de Ay, a ti De, lo, de uno de los mejores, exactamente, no, de esta liga. No, no ¿Es bueno. ¿No no, no no ¿El mejor nueve del mundo, Lewandowski? ¿El ser, mejor nueve sí, del mundo? Verdad, ¿Estamos sí. de acuerdo que es el mejor nueve del mundo, Lewandowski? Yo sí. sí. Sí, Yo sí, no, sí la verdad. 20. Con cierto, no sé si... Bueno, a lo del francés que vendió una compró una puerca, ¿no? Bueno, no sé si llegó el, el chino, le mandó algo a Corea del Sur, a la liga, porque llenaron las tribunas de muñecas inflables, imagínense, no sé Mira qué. tú, qué chistoso. salieron, ¿qué le parece? Para que no estuvieran tan solos, o no sé si había algo por ahí, el ganador se agarraba, uno, no sé qué, pero en fin, bueno. Alex, la cacer Don Cheto, Ya es la segunda vez que lo castiga el Arsenal el pasado fin de semana. Yo ah, lo había castigado sí. por romper, ah, romper la cuarentena hace unos, unas semanas, irse a un bar a tomar. Ahora. El muchacho se puso tan Tan high, tan bonito, tan acá arriba Fumando sustancias prohibidas Que empezó a mandar este, fotos a todos sus Amigos, o así sea, de foto tras foto Fumando y aventando humo y, y poniéndole ahí, quemando y todo lo que usted quiera Y pues que le llegue a todas las fotos también al Arsenal Y bueno, pues le juntaremos otra Segunda suspensión a este Bueno, para nada, ¿qué le parece? Doctor? Y es un buen delantero la casede Muy buen delantero la bueno, no Fue sí. el mundial, a lo mejor por lo mismo pienso que le, quedó, le cayó la depre, ¿no? En realidad Francia dejó bien muchos fuera del mundial, a la cassette, este, a este muchacho del Marsella, este que jugaba también ahí en Inglaterra, ¿cómo se llama este mediocampista? Este es de re bueno, ¿vale? Es de re bueno, una, una contención, un, un este enganche que tienen allí, Bueno, este también lo dejó fuera. Bueno, dejó a Anthony sí me, y fuera, Anthony, de... y Anthony también, ah, Anthony. dejaron a Rechart que no llegaron a hacer. Pero también. pienso que la cacer fue por lo, todos los problemas que ha tenido desde cuando anduvo haciendo sus malos videos y toda la cosa. Ahora con estos problemas de drogas, todo esto. Y la verdad, para mí fue una sorpresa que lo dejaron el, el mundial pasado mejor que Giroud, por ejemplo. Mucho mejor. Mucho mejor. Mucho mejor pero a lo mejor por el la onda de, de hacer el vestuario, de de hacer este de de hacer el equipo, de unirse todo eso, pues a lo mejor el el director técnico dijo, ¿Sabes qué? Vámonos, esto ya estuvo, ¿Para qué? Bueno, Don Cheto, ya para terminar, ah, bueno, antes son las últimas, eh, hay luto en el fútbol femenil mexicano, Don Cheto muere, jugador de 20 años del San Luis, Daniela Lázaro, no han dicho, no han dicho nada, únicamente salió en la red de San Luis, pues, estaban la familia, desgraciadamente, pues no, como le digo, muere la futbolista Daniela Lázaro. No voy a decir nada de la serie, no siento porque ya, como digo pero, ¿cuál fue la serie? Bueno, la serie termina exactamente en el uh, 35 aniversario de los A Jordan, de los primeros también, y, y, y se subaste el mismo día, el final de la serie, los a uh, los primeros uh, zapatos o tenis, o zapatillas, mucho como dicen, de los que usó uh, este... Michael Jordan y que subasan en 500. 60 mil dólares rompe récord esto o sea que supieron juntar todos el último los últimos capítulos la, la subasta eh, junto con el 35 aniversario de los Air Jordan qué le parece don Chet estos es los que usó Jordan o los primeros? los primeros en el 95 Fue, se subastaron los primeros, los primeros. Los, los, los, los, los, los, yo los había los, los Jordan One los Chicago pues son exactamente y eh, luego ya Eso, sacó los, los negros son. con rojo que es lo que se llama porque es black y red, red, y eh, eh, no, no lo dejaban por cosas de colores, no lo dejaba la NBA y lo tenía que multar cada vez que usara tenis, entonces él dijo, yo que me multen todos los partidos, yo voy a usar los, los rojos con negro, los negros con rojo. ¿Sabe, sabe qué me gustó de verlo como él, él mismo ponía cada, cada antes de cada juego sus agujetas pues, las iba poniendo, no sé si era una... Uno, algo de desestresarse o algo, pero él mismo en cada partido ponía sus agujetas, las iba subiendo. Una muy, muy, una, algo chido, digo. <ríe> de recuerdo cuando uno se pone sus aguetas, únicamente, pero pues ya un muchacho de su nivel, de, ya en ese tiempo, pues ya tenía sus utilidades y todo, pero era, era como uno, no sé si era una cábala o algo por el estilo, ¿no? Exactamente, Tito Padilla, pues bueno, la serie ya se acabó. 10 capítulos de esto que se llama El último baile de Last Dance. A mí me faltan ver los últimos dos, nueve y diez. Este, pero pues muy, muy recomendadas Es una serie hecha muy bien. Muy bien. De las mejores este, eh, eh, biografías que he visto yo, series biográficas. Oigan, Don Cheto, nomás quiero preguntarle algo. Tito, ¿cómo dijiste a Buque? ¿O a Buque? Augetas. ¿Cómo? ¿Eh? Agujetas Augetas. Augetas. ¿No es de aujetas. ¿Está bien no? o, ¿O, o, o, o, o, o, o, o ¿Cómo agujetas? es? ¿Augetas o? Agu. Agu. Agu. No, Jorge. Agujetas. agujetas. Ah, okay. Agujeta. Agujeta. Agujetas. Okay, tú ¿Mi me agujeta. Agujeta. <ríe> <risa> déjanos Déjanos ser, dice el viejo <risa> Bueno Si pues todo todos ¿no, no tienes ni pas Agujetas, agujetas o como fuera en el brazo ¿sí Ay, disculpas, ahí <risa> Señoras, señores, en todos los de me deportes, Díganme el video, fíjenme el video de sociales, 100 padillos, 74, cuatro las cosas de los fans, 100 deportes en Facebook, Instagram, también en Twitter, bastante información deportiva, compártanla, pero mal les tener like a las páginas. Yo me voy, me borro, me suelo, me desaparece alguien, digo, porque deportes. no, y so ¿Qué dice agujetas o yo que digo abujetas? Cualquiera de los dos Las ay, dos, Don ay, Cheto ay, ay. Ah, bueno. Al regresar, Don Cheto Hermano de Chiquis dijo que ella y Lorenzo Tenían COVID, ella lo aclara Murió actriz mexicana por COVID-19 Y Ninel sigue en la batalla por recuperar A su hijo, se lo platico al regresar Muy buenas la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras, en este lunes de seguir rechinando el catre, ¿Cómo está mi gordo, pichoso, chiquito, bigotón, panza de barril, del chavo? Hoy. ¿Me, me, me oigo ahí? Sí, señor. Señore, ya no. Ahora. Bueno, mientras arreglas su micrófono, ándale, apúrate tú, que luego agarras dos segmentos, ándale. Tú, cállate. A ver, arregla el tuyo, y Eric, porque se escucha todo... No, no, es esta ya, voz hermosa no es guay, que te A ver. Ahora, hey, ahora sí, Dijo que no, andam, no andamos rechinando el catri, andamos de piejo adelante con tus chinis. Ay, Don Cheto, quiero platicarle primero y antes que nada del escándalo que se armó el fin de semana porque Johnny, el hermano menor de la familia Rivera, hermano de Chiquis, comentó... Eh, en una de sus publicaciones en redes sociales le preguntaron si él realmente conocía a alguien que eh, a, haya tenido o que tiene coronavirus, él dijo sí, una amiga fulana, y también dijo y Chiquis y Lorenzo se enfermaron en enero eso ocasionó que todos los medios de comunicación estuvieran asegurando que Chiquis tuvo coronavirus en enero-febrero Entonces, eh, ella tuvo que salir a aclararlo, lo aclaró a través de su cuenta de TikTok y dijo, a ver señores, sí tuvimos los síntomas, pero en ese entonces la gente no estaba empezando a ser diagnosticada con ese mal Entonces realmente nunca supimos si lo tuvimos o no, pero ahora que dicen los síntomas, pues puede ser. Escuchemos lo que dijo chiqui Rivera. Miren, les voy a decir una cosa. Lorenzo se enfermó y muy feo en como en febrero. Luego so, yo no, me enfermé. Okay. okay, enero febrero se enfermó. So ok, estábamos sí. O sea, nunca no les puedo decir que no les puedo decir que sí porque no yo no sabía nada del coronavirus en ese entonces. ok, so let me explain this because it's causing a whole chaos and everyone wants to talk to me about it. So no, I did not go to the doctor, no fui al doctor y me dijeron, sí chiquis, tienes coronavirus, ni a Lorenzo. Bastado en lo que sentía Lorenzo en ese entonces, y, y yo tenía una, tenía, uh, had a fever, fiebre, tenía fiebre, pero, y Lorenzo le dolía el cuerpo y no podía respirar. Ahora, como sabemos qué es lo que, si uno tiene coronavirus, ¿cuáles son los, los, síntomas. Uh, los síntomas? Dije, pues a lo mejor lo teníamos, pero no está confirmado. Nomás para que sepan, este, nunca se confirmó uh, Uh, yo nomás, pues pensamos a lo mejor sí, no se sabe, mucha gente se enfermó en ese entonces, no sé. it could have been uh, uh, you know, it could have been the flu, it could have been, we don't know so that was, he was just trying to sí. say ahí está lo que dijo chiquis, donchito, yo nomás digo usted convivió oh. con chiquis en febrero en las grabaciones sí. no se le quita la perra tos no, la tos no oh. tiene nada que ver con eso que a mí la tos yo la traigo hasta desde como desde el año pasado o peor señor no, hasta el coronavirus estaba ni pegaba el coronavirus <risa> todavía ni pegaba no ¿Todo, estaba todo de moda no estaba de moda cuando yo ya estaba de tener Tos. es como cuando uno dice, yo escuché a ese artista y estaba ni pegaba, es como yo esa Tos la traía cuando el coronavirus estaba ni pegaba Eh, bueno, no, sí. no, no, no, no, no era coronavirus Era una gripe, una fuerte sí. Ahora, pregunta ¿Usted convivió con Chiquis en febrero? ¿La vio en algún momento como que dijo ¿Fue qué? No, porque el coronavirus ni se sabía Todavía nada del coronavirus No, pero ahorita que sabe no, para nada, yo ando bien, lo contrario bien. No, así no, como que vayas a hacer una probita antes de regresar a grabar no te, ¿Por qué pruebas? Yo ando de toda madre, y ¿eh? no tengo ni nada de que yo diga, no, ay, a lo no, mejor nada Sí, sabes que hay gente asintomática, no? Que no tiene ningún tipo de síntomas, aunque lo pueden tener y no tienen No creo, no creo yo, o sea, te voy a decir que no creo, yo creo que el asintomático no quiere decir que no tiene ningún síntoma Creo uh -huh. que tiene algún síntoma leve de gripe y ya, pero así que no creo que alguien tenga coronavirus y ande así como yo ando. ¿Qué no se puso malo ahí para Año Nuevo usted? <risa> me puse malo para Año Nuevo. Sí, sí, sí. Pero aquí metiendo y, y... sáñalo. <risa> Ey, de marzo, de, de diciembre me puse yo malo. Yo nomás uh -huh. digo algo, don Cheto. ¡Coronavirus! Toda la gente que está en Tengo Talento, el único que si le pega ya no cargó los peregrinos este año es, es usted. Es usted, oiga. Oh, Sí, pues, sí, pues, pero ya grabamos el martes, empezamos a grabar de mañana en ocho. ¿Cómo cree? Sí. ¿Y los van a poner todos separados Nos o cómo van a ¿Los vamos a poner separados? Yo creo que en una jaula güey a cada uno. <risa> En una burbuja cada uno. En una uno. jaula ahí, cada uno. Aquí está, don che. ¿Qué opina yo desde mi jaula? Así, <ríe> así como gorila. Eh. Oiga, por otro oh. lado, eh, siguen uh, gente del mundo artístico padeciendo y muriendo de COVID-19. Este sábado por la tarde se confirmó el fallecimiento de la primera actriz eh, de la época de oro del cine mexicano, la señora Pilar Pellicera, a los 82 años, don Cheto, murió por síntomas o por enfermedades relacionadas con COVID-19, como informaron las autoridades de México y bueno la Asociación Nacional de, de Intérpretes, la Asociación Nacional de Autores y el mismo, eh, es la Secretaria de Cultura de México, informaron justamente de este terrible fallecimiento, don Chito, 82 años, estaba más joven que usted y ya se nos fue, don Chito. Pues no, a mí na, tú, tú, tú a mí me quieres asustar y no me vas a asustar <risa> señores, que a su edad yo estoy preocupado, yo no lo quiero asustar, yo quiero que usted se ocupe, porque es una persona que usted para con todas sus características físicas es gordito, tiene diabetes, tiene hipertensión Tiene edad avanzada. Señor, por Fabiola, yo estaría... Disfunción en un... eréptil. No la... nada no no, no, era... no, no, no, eso no. Y ya me quemé, punimor. Pues, eh. no, no, no, no, no eso ya nada tiene que ver. Por supuesto que no. Pero sí tiene que tener cuidado, es lo único que digo. Descansen paz, Pilar pellicer, y por otro sí, lado. Pues, es... Pero tú terco que eres tú, qué terco. No, yo ando bien, ando bien, ando re bien. Qué bueno, uh -huh. señor, me parece que... Eso de, sobre todo de Loran Chicken, le ha dejado muchas, muchas eh, anticuerpos para poder batallar contra... todo capacitado para cuatro coronavirus, tres gripas, dos anginas, okay. cuatro almorranas, una fiebre, uh -huh. dos piquetes y alacrán. Que dijo de hecho que de chiquito se nadaba entre maromeros y ¿sabe cuántas Tragaba agua puerca y yo agua en la mala, con timazo. ¿Usted cree que generó anticuerpos porque fue niño perro o porque realmente ha tragado un sinfín de cosas que le han generado a sus anticuerpos? Fue niño perro, fui niño perro y desde mi infancia traigo yo un bagaje. Las defensas. De anticuerpos. Renacuamos traía ahí en Meloni. Usted se metía el lodo y todo, ¿eh? ¿Eh? Usted se metía en el lodo y todo No, usted está con los chicala, con los puercos ahí ¿Sí? Ahí me revolcaba con los chanchos yo allí ¿A poco sí? Ay. Tragaba tierra igual Mira, cuando, cuando llovía nos agarrábamos de la cola de la vaca Y otro amigo le, le daba una nalgada a la vaca para que corriera Y ¿Qué? nosotros nos hacíamos este, como esquís en lodo. ¿No va, en serio? En serio, en serio, neta, neta. No, usted vivió la vida recién, entonces, no Nos le montamos a las puercas. La señora tiene unas puercas, doña Narciso tiene ah. unas puercas. Y nos ¿Qué? le montamos a jineteadas. A <risa> gusto. Ah, ah, don Cheto, oye que quiera. Pero no bueno, creas para que veas. ¿Con eh, qué cierras tú? Don Cheto cierro justamente con Inel Conde. Y es que ya lleva casi dos meses sin poder ver a su hijo Emanuel. Ella sigue batallando ya en el juzgado, está tratando en todos los aspectos de que de que su hijo pueda regresar con ella, pero obviamente Giovanni Medina se lo está haciendo complicado, parece ser que las autoridades no están eh, dándole a la actriz el beneficio de la duda, y a pesar de que en papel... Pareciera que ella está ganando todas las instancias, pues en la realidad es que el fulano sigue teniendo a su hijo, no se ponen de acuerdo y esta va a ser una batalla donde, desafortunadamente, el único que va a perder o el que más está perdiendo, justamente, es la pequeña criatura, quien en estos momentos necesita de ambos padres independientemente claro. de que estén separados. Sí, la los neta se, se mancha. una pareja Bali? Así pues es. Pues sí, Don Cheto, chico. pero los problemas de adultos no tienen que embarrar a los niños. Desgraciadamente no está la ma no tienen la mano para hacer eso una realidad. Imagínese, el niño cómo va a crecer con tanto trauma. Sí, sí, está sí, muy chico. cañón. Sígame en mis redes sociales, arroba sí soy Said. Si sí soy Said, no, ¿qué ibas equipo? a decir de que que quién saqué? Que Sebastián, quién qué? Ah, Gracias. sí, Don Cheto, es que tronó eh, Sebastián Yatra. Con su novia, actriz y cantante argentina, Tini y Doncheto, ya se iban a casar, ya le había dado anillo y este fin de semana nos enteramos de que ya rompieron. Y se dice, se rumora, se comenta, que la tercera en discordia, porque le llevó serenata días pasados, y al parecer andan queriendo ahí repegón, es Dana Paola, Don Cheto. No, Así como se los digo, y además no es que se los quiera adelantar, pero díganme mono evidente, pero el día de mañana viene una bomba en contra de Carla Panini que mucha gente se va a quedar girando en un tacón. Mañana, a ver, pues, cuenta, cuenta? cuenta. Pues sí nos adelantamos mañana, algo. les digo. Porque Ay, no amiga, ¿cómo, cosas, ¿cómo nos vas a dejar así? No, ese, no. ese chisme está bueno, ándale, los demás no valían para mañana, nada. Mañana te platico, chino. Si quieres, vente a la casa hoy en la noche y lo hablamos. <risa> <risa> y hoy un adelanto. Hoy en la noche, si quieres, te doy un adelanto. <risa> no, gracias, no, gracias, no, gracias. <risa> Retiro lo dicho, dices. Pa' qué abro <hago> el perro, cito. <risa> Si tu pareja es un cáncer, a lo mejor es porque tú te portas como escorpión y te pasas de Virgo. Para eso está José Isaías. ¡En un cheto al aire. ¡Oiga! Como sí. el lunes, los lunes tenemos los toróscopos con el güey José Isaías Tres minutos después de la hora, empezando una, una hora más Todo el equipo, Giselle Bravo Presente, señor sí, no, al aire. Oye, Presente sí, Las máscaras que me mandaste, sí, hijo, me mandó tres máscaras el chino Ah, no, sí una, Pero muchas gracias, chino, es que tengo una carota huella oh. yo A Giselle también te mandé, ni digas Thank que you. no Ay, a mí no me mandaste un Es que tú vives aquí, güey, aquí te las voy a llevar. Ay, ay, es el pretexto que pone. Mira, No, no, digo, para ahorrarme el shipping Digo, acá está, pues se vive a diez minutos. Thank you, Chino. Ya después subimos. ahorra el chipping, pero sí va a agarrar el Recibi. ¿Verdad? A lo mejor vamos a vamos con es lo importante, señor. Eh, eh, oiga, te damos, vamos dando la bienvenida el lunes al buen José Isaías. ¿Cómo estamos, José Isaías? A ver qué nos depara la semana con los. Hola, muy buenos días, Don Cheto, y todos ahí en sus casas, para no decir en cabina, Giselle Chino, Isaí, y bueno, feliz Don Saludos. Cheto, porque ya estamos despertando aquí en Vegas de esta pesadilla del coronavirus, ya empezamos a ver las luces aquí en Vegas, Don Cheto. Ah, ¿Ya, ya abrieron sí. algunas cosillas, José Serías. Don Cheto, ya se abrieron casi todos los restaurantes, incluidos incluido los restaurantes en, dentro de los casinos. Y ya se rumora por ahí que ya van a empezar a abrir los casinos aquí en, en, en Vegas. Entonces ya, ya empezamos a salir a cenar, ya empezamos a salir de casa, con todas las precauciones, claro. Pero ya empieza a despertar Las Vegas, don Cheto. Ay, ah, ya ay no, a la qué de la ciudad, bueno. Que, que si sí, ya le hicieron dormir a Las Vegas. Oye, José a seguir, pues, Entrando a lo nuestro, y no me refiero a lo entre usted y yo, a, a, a, a lo nuestro que son pues los horóscopos, Ajá. vamos a empezar con Aries. Así es, Don Cheto. empezamos con todos mis arianos, esta semana mi querido Aries, mide tus tiempos lo mejor posible para que, que, para que no quedes mal con nadie, sería bueno que si tienes algo que sacar, tirar, vender o regalar... Es tiempo de hacerlo ahorita en tu casa y también limpia tu interior. Límpiate de orgullos, de rencores y deja espacio libre para cosas positivas que vienen a tu vida, Aries. Oh, o sea que hay que hacer espacio para las cosas bonitas que pueden llegar a su vida. Así que hay que, como ahora sí que sacar las cosas feas para que dejarle espacio a las bonitas que van a entrar, ¿Verdad? Exactamente. Es, Vamos con Tauro, Don Cheto, nuestro signo. Así es, vámonos con todos los Tauros semana donde si te organizas bien, verás que avanzas con varios de tus planes que están por ahí pendientes. Será bueno que no descuides situaciones que tengan que ver con el trabajo y sobre todo si se trata de firmas o de trámites, debe de quedar todo muy claro para evitar problemas después. Ok, entonces Don Cheto, no hay que descuidar la chamba, ya ve, hay que ponernos pilas, vamos con Géminis. Así es, para todos mis geminianos, en los siguientes días presta mucha atención ...a lo que se presente y da la importancia necesaria a cada situación... ...ya que ciertas cosas te darán la pauta para poder hacer eso que tanto quieres. Esto te pondrá de buen humor y la larga espera ha llegado a su fin, Géminis. Empiezas por ahí a ver la luz al final del túnel. Y ahora vamos con Cáncer. Así es, para todos mis cancerianos, semana donde tendrás la oportunidad de relajarte y hacer cosas que por tiempo o circunstancias no habías podido hacer. Así es que disfruta un poco de la soledad que tú mismo buscas, ya que esta semana será un respiro de tranquilidad y de relajación en tu vida. Eso ¿Tienes cáncer? ¿Nadie aquí es cáncer? Uh, no, ninguno de nosotros Tú uh... bueno. eres una un cáncer pero en otras cosas Ay, vamos con Leo <risa> Así es, para todos los Leos. semana de mucho estrés, Leo y de muchos cambios de carácter así es que debes de estar preparado y prevenido porque andarás como una olla de presión, en cualquier chico rato podrías explotar, así es que sobre aviso no hay engaño, Leo evita pleitos, discusiones por tu carácter Ah, o sea que traen un carácter medio especial en estos tiempos, Leo. Cuidado. No menos <risa> Vamos con Virgo Así es, vámonos con los Virgo Semana donde debes demostrarte mucho más humilde Está bien que la experiencia te ha ayudado a hacer cosas Y muchas cosas que los demás no han podido hacer Pero si te expones con arrogancia Nadie te hará, te hará caso, Virgo De lo que aprendiste Y lo único que ganarás es Vas a ser criticado e ignorado Así es que hay que bajarnos un poquito, Virgo Esos, esos humos de grandeza Bueno, un poquito de para humildad para el Virgo Mientras tanto vamos a una canción Pero vamos a regresar con seis signos Que quedan libres, escorpión, Sagitario, Capricornio Acuario y piscis en unos instantes Don, Don Cheto, Cheto al, al aire. aire Él se cree y se jura Que todavía figura, aunque yo soy el que sueñas, haciéndote travesuras, sin descansar nos comemos en los lugares de siempre, él debería saberlo. Dile que eres mía desde siempre, dile que te llevo a las alturas, dile que nunca vamos despacio cuando yo me pego a tu cintura, sí, dile que eres mía desde siempre. Dile que te llevo a las alturas Dile que nunca vamos despacio Cuando yo me pego a tu cintura Así, así, porque cuando nos besamos así Se me para el tiempo Me tienes viviendo en un cuento Yo soy el que te hace sentir Que ya no es tu dueño Deja que se muera de celos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 Que tu y ya no ni cómo se llama, que yo te enseñe las poses que a diario practicas conmigo en la cama. Dile que tu estás soltera y que ya no recuerdas ni cómo se llama, que yo te enseñe las poses que a diario practicas conmigo en la cama. Dile que eres mía de siempre.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 José Isaías, y todavía restan seis signos y vamos a retomarlos con el signo de Libra. Así es Giselle retomamos con el signo de Libra semana donde te sentirás un poco de comodidad, donde querrás, no, no vas a querer moverte hacia ningún lado Libra aguas ya que podrías estancarte haciendo lo mismo todos los días, cambia esto y no caigas en esa zona de confort que no te dejará nada bueno. No caiga en la rutina ni se sienta a gusto. Hay que seguir para adelante. Vamos con escorpión. Mi signo. Uh. Así es, para todos mis escorpiones ahí de esta semana, llena de sonrisas y alegría, se harán presente. Te vas a sentir hasta cierto punto afortunado, ya que tienes muchas cosas que agradecer. Los éxitos, los éxitos están por venir, así es que no dejes pasar ninguna oportunidad. Sonríe esta semana, escorpión. ¡Sonríe! Diría Bárbara del Regín. ¡Sonríe! <risa> ¡Vamos con Sagitario! Así es para todos mis Sagitarianos, en esta semana no olvides agradecer toda la ayuda que te dan y que te han dado. Esto se esto te hará sentir siempre, estar feliz y sentirte que estás acompañado con tus amistades. También deberías de tener una actitud más abierta, no los juzgues, mejor disfruta cada uno de ellos. ...para todos mis amigos los Sagitarianos. Bueno, vamos con Capricornio. Eso, mis Capricornios. Cerrarte en tus ideas y en tus puntos de vista no está bien. Deja de ser tan terco, ya que pre se presentarán algunas situaciones laborales... ...que serán muy importantes. Y si no pones manos a la obra, no verás avances. Lo mejor será abrirte y escuchar opiniones, recomendaciones... Así es que, Capricornio, mejor ponte atento, escucha las opiniones de los demás. Bájale la terquedad, Capricornio, que no le va a dejar cosas buenas. Vamos con Acuario. Así es para todos mis acuarianos, en los próximos días comienzas a sentirte que ya has tenido unas semanas de locura, bueno, pues, ¿qué crees? Ya empezarás a ver esa luz, esa lucecita al final del túnel, ya que por ahí todas las cosas que has hecho empezarán a dar frutos y podrás verlas crecer con éxito. Pronto recibirás ahí algunas buenas noticias de algún problema o alguna situación que tanto te agobia alrededor del día miércoles o jueves, acuariano. Eso, buenas noticias para usted, acuario, así que prepárese. Mientras tanto, finalizamos con el signo de Piscis. Agárrate, Chino. Así es, cerramos con el signo de Piscis. Trata de observar todo lo que pasa a tu alrededor, Debes de estar muy alerta y en casa no sirve lamentante, no te lamentes, eh, Pisciano, en tu casa por todo aquello que te perdiste, que no disfrutaste o que no hiciste. Hoy es un buen día para disfrutar de la compañía de tus seres queridos y hacer cosas juntos. En el pasado, recuerda, mi Pisciano, ya no puedes hacer nada. Mejor vive el presente y planea tu futuro. Ah, ¿ya ves, Chino? Al lado de mis eh, seres Chino. queridos, eh, amantes regresen. Tiene tu presente. ¿Tú, Chino, no planeas nada, ¿vale? Y tú. Oh? Sí, ¿ya planeó venir a verme hoy en la tarde? No, no, no, no, no, no, no, a... Ahí te voy a dejar unas mascaritas en el correo ya Acuérdate que quería saberte también el nuevo chisme de Carla Panini. No, mejor mira. no, no. Al rato le voy no? a dar un adelanto. Un adelanto. José <ríe> <ríe> si Isaias, muchas pero por estar con nosotros... No, don Cheto, gracias a ustedes, que tengan una excelente semana y pues nos escuchamos mañana, primero Dios. Gracias, José Isaias. Gracias, Sí, don Cheto, José Isaias es soterista, YouTube, Instagram y Facebook, don Cheto. Muchas gracias, José Isaías. Un abrazo para usted. Síganlo en sus redes sociales a José Isaías Soterista. Y yo quiero proponerles una cosa ahorita, vale. A ver, don a ver, señor. Tengo una como una pequeña como pregunta para el público que tiene que ver con la, la, los noviazgos y, y esa cosa. A ver, señor A ver, señor. Y, ¿se, las, ¿Se las digo ya? De una vez. Sí, de una okay, vez. Ok, les va, ahí les va, ahí les va. Imagínense. Que usted empieza a noviar con alguien. Okay. Hombre, mujer, lo que sea. Usted empieza a noviar con alguien. Entonces la propuesta va a ser esta. Desde el primer día de que ya dicen quiere ser mi novia o, o quiere ser. O, o que le dice sí al muchacho que quiere ser su novia. Uh -huh. Cada uno, cada uno de, la, cada, cada uno de los dos uh -huh. va a depositar. En una cuenta de banco Cada uno 100 dólares semanales 100 dólares a la semana O, o sea, la cuenta, la cuenta sería para los dos ¿Te das de cuenta que tú Que yo y tú Giselle somos novios, ¿verdad? Ah, okay. No te vayas a rayar A mí me ¿verdad? gustan mayores Yo somos novios okay. Entonces, Cada semana vamos a depositar 100 dólares en una cuenta uh -huh. Vamos a abrir una cuenta que se llame Giselle y Don Cheto novios. Okay. Y, y ahí vamos a apostar cada uno 50 100 dólares semanales. Va. Semanales, semanales, 100 Un 400 dólares. al mes. Ay, eso es para ricos. Entonces te van a preguntar, a mí, "¿Y para qué vamos a apostar 100 bolas semanales?" Ahí de va. En el caso de que uno de los dos engaña a la otra persona, hey. el engañado se queda con todo el dinero. Haz de cuenta que yo y Giselle, se claro. da Giselle ah, y tenemos nuestra cuenta de noviazgo, se llama cuenta de noviazgo. Y cada semana 100 dólares. Y yo uh -huh. a los tres meses, haz cuenta chino, a los tres meses engaño a Giselle, Giselle se da cuenta, ella se queda con todo el dinero de la cuenta. 4, 8, 12. 1.200 dólares. Por eso 1.200. Bueno, 2.400 en total. <ríe> Ay, no, ya perdí. Yo, yo así Con no puedo. Toda juego. la media de la cuenta se va a quedar ahí. El que engañe pierde el dinero. ¿Le entrarían algo así? Oh, está difícil, oiga. Yo sí le entro. Yo sí le entro. Pues sí, pues es que si sí, estás con la persona porque la quieres, me imagino. Entonces... Ah, no, no, tú, ¿sí o no? <risa> Ay, no sé, señor. O, ahora, ¿qué, ¿qué se considera engañar también? No, pues yo creo que va a haber unas unas reglas ahí, engaño. Ay, mija, si hablamos de mensajes en el celular y responderlos al primer día, tú y yo hubieras perdido. Y sí, yo con, con el Instagram ya valgo va gorro. No, yo creo que no, no, no nos hagamos mensos, lo que es. Ya mensajitos más allá, mensajes sí, diarios claro. y ese tipo de cosas. Pues no sé. ¿Qué es tu hija? Déjeme pensarlo. Ok. ¿Usted qué? ¿Usted qué? ¿Si le atoraría a todo esto? Regresamos con las llamada de teléfono. 818-520-1055 o el cuatro, seis 446 6655 Usted no tiene nada, pero nada, nada que hacer. Participe en la encuesta, pirapona. En Dolcheto al Aire. Oiga. Oiga. No, no me oiga. ¿Sí me oigo? ¿Sí, oye, sí, se, oye. ¿Sí, se, oye? ¿Sí se oye? ¿Sí se oye? ¿Sí se oye, señor? No, porque como que se dobla el teléfono. Bueno, y ahí apenas a aprender. Eso, ya ves. Ahora sí me oigo bien, ya llegué <risa> ¿Eh? <risa> ya le sabe a su máquina de. Deje sí, es que de mover. Es que ¿qué tanto le mueve usted, hombre? Si no se estuviera moviendo, no se desconectaría. No, se desconecta, porque ya debajo ya está, ya está, ya está más guango que yo, tú. <risa> Señores, la pregunta del día de hoy. Abajo del ojito. Si, si, un nuevo, un nuevo, una nueva forma de ser no, de noviar. Cuando usted se hace novio a una persona Novia a una persona empiezas ya con una relación seria Que el noviazgo ya es serio Cada uno sí. tiene que depositar semanalmente 100 dólares en una cuenta de los dos Una de cuenta uh -huh. que ustedes van a abrir Que se va a llamar Este, Beto y María uh -huh. Entonces Esa cuenta semanalmente Se va a depositar no excepción, Sin excepciones no Los dos una misma cantidad En el, con el paso de los días, si llegan al casamiento, pues ya tienen ahí una cuenta para la boda. Pero si antes de casarse, uno de los dos engaña a la otra persona, el engañado se queda con todo el dinero. ¿Y está por... Ay, ¿Usted ganas ¿Le no atoraría una relación así, sí o no? Yo sí la atoro. Yo también. No, no. Creo que yo sí podría, ahí, porque... ¡Ay, a. no las stories, hijo! ¡Neta, tú las ¿Por qué no, señor? Que tú eres bien promiscuo. No, señor, yo soy bien fiel. Usted me conoce en una relación y yo soy enamorado. La neta sí, don Cheto, a mí me gusta que mi amiga es muy enamorada. Cuando está clavado con alguien, da todo. ¿De ¿De y cuando digo todo... Es pues el corazón. Yo también no. Yo entonces tú las pues ahí. Seamos novillito. y Ándele. No, mira, que yo sí la atoró. Pues, Nomás lo... déjame que me visito y el chino y ya vemos los pues. El chino no le va a torar No me chino, ¿qué le va a torar atorar, mí A ver, ¿poner 100 dólares a la semana cada quien? Sí. Claro que por supuesto que no, señor. No, sí, no. no. Pues por obvias razones. No, no, no, yo no puedo ¿Cuáles no son puedo. las obvias razones? Dos, dos, o sea, tú cuatro... no podrías ser fiel, chino, es lo que estás tratando de decir. No, no creo, no creo. No, tú, tú, no te, tú, tú, no te consideras quizás un vato fiel. No, no. Soy muy débil, soy muy sí, débil para bien, el amor no, yo te aplaudo, Chinel, porque lo aceptas, hijo. No, sí, pa' creo que no, sí, sí, me hacen los hits en el Instagram, ya con eso. ¿Por sí, me digan hi? Con que me digan hi, a ver fotos, hi. Y ya, valió. Ay, a ver. ay, eh, eh, a ver. Hacé la carne dice este. Yo también soy como tú, pero yo sin la cosa lujuriosa. Yo tengo una mirada, una caricia y sas. No que si sí usted le entraba, oiga. No, yo no le entro, pero sí me sí soy muy enamoradizo. Ok, ¿Sí? entonces tú no, Chino. No, no, no, pues no. Como dice Joan Sebastián, yo no soy fiel como cualquiera. Me ganan mis instintos de animal. Ay, qué casualidad, a ver, ¿no? Isla, a ver, tú, tú, tú, ¿qué? tú tampoco le vas a atorar, güey, Yona. La neta yo no, viejo. ¿Por qué no? Porque pues ahorita tengo, pues hay mucha opción. Noche todo y así como que amarrarse así. Como... Entonces no va a estar enamorado. escuchando muy ¿no? mal. ¿No, estás en... no, yo también te aplaudo porque. nomás le digo algo. Giselle le dice a todos que sí, pero no lo dice cuándo. Eh, sí. como la sí. relación, ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Qué hubo, qué hubo <risa> ¿Cuándo? Eh, de no, no, chico, ¿sí? mire, yo, yo pienso que para estar en una relación y ya como dice ponerte la soga al cuello es porque pues ya te gusta la persona y en verdad sí te cuachalanga en todos los aspectos. Entonces, si estoy en, ese, en esa etapa de enamoramiento, pues claro que sí puedo obviamente ser fiel. Oh, pues tienes que estar en la etapa de enamoramiento porque ya estamos en la... ya estás en la... En, la, en el noviazgo ya, ya bien, ya, ya. Sí. Bien. En el noviazgo todo, todo es este, como dicen azúcar y miel. Entonces yo pienso que yo sí podría. Aunque okay. bueno. No. <risa> no, no, no, no, no, no puede. ¿Para qué le hace el gabanao? Para no, que no, ya no. varios no no, pues, no. Está mejor. bien no poder, no está. Ya fue pues, el rajo fue pues, el No poder sabe. no poder no está bien ni y más, o sea. Si sí poder no está bien y no poder está mal, no hay bien ni mal, nomás usted le atoraría a, un, a una cosa así. En estos momentos no, señor. En estos momentos no. Yo voy a aplicar la que el chocolate, un locutor con el que trabajaba hace mucho, decía sí. todas al aire, un saludo para mi fraquita, fraquita. Y a todas les decía fraquitas, tenía como seis fraquitas. <risa> <risa> Entonces, Ay, Entonces, a, a todas les decir güera. Mira, güera, güera. Oye, pero no soy güera. Para mí eres mi güera. Y así, saludos para la güera que me está escuchando. Oh, la güera eh. va a pensar que es ella, persona ah, para las otras. ¿eh? Ah, para, para todas. Ah. Pues ya te Oye, acabas de revelar. En ¿por, este ¿Por qué momento? tú en, en, en tu teléfono, en vez de ponerse ahí pones la güera? <risa> <risa> <risa> ah, qué pues. Correcto. La güera no de Moreno. Así me tienen la güera. Así ah, lo tiene. Güey, creo que hasta yo también estoy como la, la güera. <risa> <risa> ¿Por qué será hoy? La güera gordita, yo estoy como <risa> la güera gordita. Ahí como la güera moreliana, <risa> este, Giselle como la güera tapatía, la Ferrari ¿Eh? como la güera despeinada, o sea, <risa> <risa> Ay, fuera, güera, fuera, güera. <risa> eh, correcto, okay. señor ¿nos Vamos cuenta? a día telefónicos. Está en todo Instagram, Don Chip Alayre, para que manden ahí su, su pensamiento, va. Vamos con Juan 1 desde hasta va. Texas. Amigo Juan, ¿cómo estamos, Juan? ¿Qué dice, un ¿Qué dice el hombre? ¿La onda? tora o no la tora este concepto que traíamos ahorita manejándole? No. ¿Qué vas a perder o por qué? No, porque, cabrón, muchacho, pues perdés 1200 bolas, no, hombre. No 1200, pueden ser más. Ah, pero tú estás pensando no. en perder. Es el problema. que El, el problema aquí es. Ajá. El que no le atora es porque sabe que puede perder O sea, no está 100% no creen en no, sí mismo No, no, tú no crees en ti mismo, Giselle La neta no Tú eres muy débil, eres muy débil, muy débil, hija tú don sucumbis, siempre... sucumbis al deseo, tú, bofona Sucumbis al deseo Es que, a ver, no, ¿para qué, pa qué miento, viejo? ¿para qué le digo quién? que. Ok, no, sí, y sí. también dentro de la, del engaño está, puede ser hombre o mujer, ¿ok? ok o sea, si, si yo engaño a Carmela con otro hombre, igual cuenta como si fuera. Con... O sea, aplica ah, este ah, engaño. Pues claro, engaño. claro. Ahora, por ejemplo, vamos con Rogelio en la número dos, porque él tiene como una pequeña de Estaría bien si estás enamorado, ahora, a cierto tiempo, por ejemplo, ¿qué le gusta? Un año, ya después de un año, ya no importa. ¿Cómo? No, no, ¿Cómo que, que ya no importa? Para que sea bueno el guamazo Oye, vas, O sea, te, te vas a echar la soga al cuello bien O sea, Imagínate si te dieras a casar ¿Cuánto y dinero de... no tienes ahí? No cambien las reglas porque es un concepto O sea, no puedes decir Yo sí le entro pero que nomás sean 50 No, no, sí, es un no, concepto no. Concepto Okay. Concepto. Okay. Sí, yo sí le entro, pero nomás 50 y a seis meses, no, no, no, no, concepto. no. es un concepto. ¿El entras o no? El entras es desde el primer día de novios hasta que se casen, 100 bolas depositadas en una cuenta, el que engañe, pierde el dinero y el otro se queda con todo el marrón No creo que haya alguien que pueda entrar leiga. Y yo sí no. le entro, claro y que sí. En alguien, sí, sí, debe de haber. ¿no? Todos tenemos, engañamos hasta con el pensamiento, hombre, en el celular. No, sí, no crees? Pero con el pensamiento sí puedes engañar, pero que te agarren en la matacua, en la matada. Que te Rogelio agarren. hasta Houston, don Cheto. ¿A qué? A ver. Rogelio hasta Houston. Rogelio. ¿Cómo está Rogelio? ¿Le atora o no le atora, viejano? Pues mire, don Cheto, solamente que se quiera en verdad que haya persona se puede hacer eso, porque cuando es de amiguito, nomás, que uno. Andamos pasando nomás el rato, pues eso no se puede hacer así no, claro, o sea, millón, pero tú, tú, ¿qué? ¿si ¿Sí la toras o no? pues sí, como le digo si se quiere en verdad, sí pero si no, no o sea, si ¿sí hay compromiso, sí, si ¿sí vas a entrar a ver si sale, pues no ahora, el hombre sí, la neta yo no sé, el hombre sí puede ser fiel mira mira, ¿Y ya ve a ver. Me lo preguntas sí, a ver. como persona o como, o como especie Como especie Como especie, no ¿Por qué si vas en contra de tu, del llamado salvaje? ¿Verdad? Uh -huh. sí. Porque el hombre siempre ha buscado Eh, eh, este el, el, el, el, el tener más descendencia buscar descendencia, buscar plantar semilla siempre el hombre busca plantar semilla así como la mujer siempre busca protección, el hombre busca plantar semilla uh -huh. entonces por, por especie no no estamos, de, no estamos diseñados para para ser fieles uh -huh puedes tú ser fiel, sí obviamente te va a costar porque estás yendo en contra de la mejor hasta de tu naturaleza ¿verdad? Uh -huh. estás yendo en contra de tu naturaleza y dices se me hace claro. muy difícil porque siempre estás buscando a ver dónde güey, y saber dónde echar silla creando el foul para que ahí, creando la falta uh -huh. para que la cobren para cobrar la falta, ¿verdad? me explico como en términos sí. boleros, estás creando estás buscando dónde crear falta para tienes el tiro libre, ¿verdad? o claro. oh, sí, No, pero si sí se puede ser fiel A una yendo en contra de eso Si sí puede ser un hombre fiel no, no creo Así hasta llegar hasta un punto de decir Te engaño con otra Hasta el, el, el encuentro sexual sí se puede ser fiel Ya así que tú digas fiel total Así de no ver a nadie más, no pensar en nadie más No imaginarte a nadie más No, no se puede Valiendo gorro. Pero llegar al, a, a, pero no llegar, evitar llegar al punto íntimo con alguien más. Pasajero, mm -hmm. si se puede. Miren, en el teléfono tenemos a José. Dice que él si le entraría. A eso, ah. José. ¿Cómo estamos, José Son? José. José. ¿Aló? ¿Qué pasó? ¿Vale? Hola. ¿Tú, ¿Tú sí le entrabas? Hola. ¿Mandé? ¿Tú sí le entrabas? Oh, claro que sí, un cheto. Ahí digo, te no gracias. No de payaso ahí, ay, ¡No o me fíjate. O yo qué, tú este, este, si le entraba, ¿por qué si le entrabas tú? Pues si vas a querer a una persona la vas a querer para siempre, no te vas a juntar más no por juntarte. Ya vemos así. Ay, qué. Ah, no, ay, no. Ay, quiero cerrar esto con una situación que nadie pensó. A ver. Cuando hay una relación tan bonita y se va al catri por un engaño uh -huh. uno pierde más cosas que el dinero que va a perder en vale. realidad tú al engañar a otra persona la mayoría de las veces pierdes cosas más valiosas que el dinero entonces el dinero era meramente un ejemplo de uh -huh. cómo puede influir te la feria en ti porque si pones en una balanza lo que pierdes cuando engañas a alguien que sí vale la pena, ¿no? Que sí vale la pena, vaya, vaya, pues dentro uh -huh. de lo que sea que quiera decir vale la pena. Pierdes más que perder unos centavos, pero te vale madre cuando hay dinero de por medio como que dices, ay no, mejor no porque pierdo la <risa> pierdo la lana, pero, pierdo la lana. Así está la cosa. Yo sí le entro porque yo soy un tonto romántico. Mire y señor, usted es. ni diga, ¿eh? Porque le, se te le está haciendo ojitos a la abogada. Cuando no le está diciendo cositas bonitas a la Ingrid, a la que le gusta su amor imposible. ¿Cómo se llama la cubana? ¿Cómo se llama la esta? Ali mujica. Ali mujica. No, mujica. Así que ni se ponga en la lista de que los que sí le entran a ¿no? la. Ah, a ti te dije cosas bonitas en tu cumpleaños. Ah, sí, es cierto. Ah, chao, Don no, hombre, hasta Yesenia Andrés, Usted también le han dicho <ríe> a los perros. Hasta tú, deja que cumplas años, tu chino pa' que veas. Don Alay. <risa> <risa> Dicen que la cárcel se hizo para los hombres, para los hombres que no conocen a la Liga Defensora. Quédate a escucharlos con Don Cheto. Ah, y no estás solo. Oigan, efectivamente, no está solo. Una hora más de Don Cheto al aire. Vamos a comenzar esta hora con Gonzalo de la Liga Defensora para Casos Criminales, Arrestos, DUI, Casos de Violencia Doméstica. Este es el momento de hacer todo tipo de preguntas que se les semejen. 818-520-1055 uh -huh. o el 1866-446-6653. ¿Cómo estamos, mi Gonzalo? Muy bien, y muchas gracias por tenernos aquí otra vez ayudando a la comunidad. Ya saben, mi gente, aquí estamos para ayudar a cualquier persona que está enfrentando cualquier caso criminal. Aquí no estamos para juzgar, solamente para ayudar. Eso es Esto. todo, Gonzalo. Gonzalo de la Liga Defensora, ¿tiene algún caso criminal que quiera consultarlo con Charlo? Ahora es cuando Chile Verde y le da sabor al caldo. Que nos llamen los números una vez más, Giselle. Claro que sí, 818-520-1055, señor. Así nomás, Gonzalo. Ya está listo mi Gonzalo, porque tengo algunos mensajitos que me ha mandado la gente. Claro que sí estoy listo, estamos listos. Ok, Esto. dice, este, don Cheto, el otro día iba para la casa de mi primo y un policía me paró, me encendió las luces, no me preguntó nada, nomás me dijo, bájate del carro, yo traigo licencia buena y registración y toda la cosa, pero la mera verdad, yo traía poquillo, po, <ríe> poquilla coca, dice el bate, Yo traía poquilla coca, mi, mi, como unos 6 gramos, hasta no es poquillijo. y me arrestaron y me dejaron salir con, este, sin fianza por lo del coronavirus. Pero quiero preguntarle a Gonzalo si el arresto, el arresto fue legal porque no lo paró sin uno más. Por sin alguna razón. Creo, sí, no, no, no, yo no veo ningún motivo por qué el oficial paró a esa persona. Eso obviamente no debe de ser ningún, un, una pagada Eso Lo que me hace es que alguien echó dedo o este este oficial tal vez está discriminando, ¿ok? Porque mira, cuando alguien tiene su licencia buena, tiene legislación re buena, aseguranza buena, no hay ninguna razón por qué puede sacar a alguien del carro, ¿ok? La única otra forma es si esa persona dio consejo, ok, puedes checar mi carro, yo voy a salir y salen con, con la persona que está uh, el dueño del carro, pero si no pasó eso y en este caso se emprende así, él puede ganar este caso, no importa qué encontraron en el carro, si no tenían una orden de checar el carro o no tenían una razón por qué este guy va a poder salir adelante en este caso y se puede ayudar, muchos casos son así y es por eso siempre digo no importa que lo están juzgando que lo están acusando, aquí lo podemos ayudar, nada más tienen que eh, agarrar ayuda cuando están en esos problemas como esta persona Oiga Chalo, pero un placa sí te puede parar nomás porque ellos quieren, ¿verdad? Lo pueden hacer la verdad, porque si no paras ¿Me entiendes? Y te vas de. de te estás haciendo. estás tratando de escapar. Ahora ya tienen una razón por qué pararlo. Pero si te para el oficial, usted no, okay Ok, señor. ¿qué, qué? ¿Por qué me estás parando el día de hoy? Ok, está bien. Ok, aquí está mi licencia, mi registración, mi aseguranza. Uh, alguna cosa más, señor. Y, y es todo. Uh, más que eso, tú no tienes ni que contestar algo. Y si te dice, quiero checar tu carro, tú tienes el derecho de decir, ¿sabes qué? No. No importa si no tienes nada en el carro. Pero si es la mejor cosa, no decir nada. Ya me entiendes? Y no dar permiso. A un oficial que cheque su carro. Ahora, si alguien está bajo probation, eso es otra cosa diferente, ya no tienes los derechos, pero usualmente cada persona que no está en probation, ellos pueden negar que chequen su carro a la persona. Entonces, por ejemplo, yo voy manejando, me para un chota y nada más yo le doy mi licencia, le doy mi, la, ahora sí que la, la, la registración, el seguro, y si me dice quiero checar el carro no lo puede checar si tú no quieres no no no no se agarra como que en contra tuya o no sé como diciendo así ah, va, va pues pues. no va a estar contento la verdad no va a estar contento pero es tu derecho ahora ahora si ustedes dice sabes que no quiero que cheques mi carro y la me te dice porque si no hay nada en tu carro por qué no me dejas checar porque es mi derecho claro. en este país y punto y es punto y así es todo y si hacen y si, y si checan y encuentran algo los abogados pueden ganar ese caso y lo pueden hacer que los despiden. ¿Por qué? Porque no tenía razón uh -huh. el oficial para hacer e e ese chequeo. Aunque encuentren coca-cola aquí con mi coca oye. ¿Ah? Pero el vaso trae ah, un guato. La, y la, y la verdad chino. Ah. Ah. Hemos ido casos, hemos ido casos donde más de, de seis gramos ha encontrado en una cajuela y vamos a ver esos casos de despedidos. ¿Por qué? Porque el oficial hizo un error. Y, y es por eso siempre uh -huh. digo, los oficiales hacen errores. So no se pongan cuando están arrestados, no, no tengan miedo. Aquí estamos para ayudar. Ya. No, Entonces, pues, no, no pues, pero, pero no te pueden presionar este Gonzalo porque ya ve que hoy unos como que sí. te tratan de usar como la psicología, ¿no? Y yo pienso que llegan al punto que también te pone nervioso aunque te quieras poner gallito. La verdad que sí, eh, están entrenados para hacer eso, pero si usted sabe sus derechos y se le dice oficial, ¿sabes qué? Yo no quiero que cheques mi carro, yo no quiero hablar contigo, es tu derecho y ahí muere. Pero si ellos te, eh, te ponen la presión y, y caes, ya estuvo. Okay. aquí me mandaron una buena de que ahorita dice Don Cheto, buenos días lo estoy escuchando, aquí en mi carro oiga, si, si la marihuana es legal, pero el carro huele a marihuana es razón para que un oficial te saque del carro, a ver Gonzalo La verdad, antes sí era, sí era. Ahora, si se huele como, como marihuana que estaba quemada, como estaban fumando en el carro, eso es diferente. Si ahora se, se solamente se, se huele como la flor, la, la flor que, que es la marihuana, ya no te pueden parar, sacar el carro por eso, porque es legal, ¿verdad? Sobre Pero que la raza que sí eso, fuma mota, puede... manejando, yo lo sé. Machín, más a ahí. No, ahora, eso ¿no es Fernando Gonzalo? Es como DIY, ¿verdad? Si te agarran manejando bajo los pies de marihuana es exacto como un DUI, es, es lo mismo. Es como si, pero si dice, pero, pero ya es legal, sí es legal, pero también es el alcohol, el, el alcohol es legal también, pero no puedes manejar con ninguna con gota de alcohol tampoco con un toque de marihuana. No puedes decir si un toque, te pueden parar por DUI. Sí, cuenta igual. Lucha pues, ahí, este, don Cheto, pregunta para Gonzalo, me dieron DUI hace ah, sí, como ocho días, yo manejo troques grandes, con licencia comercial, este, sí. yo vivo de esto, no quiero perder mi licencia, ok, DUI, ¿qué, qué le pasa a la licencia comercial, de este, Gonzalo? Ok, mira, son dos cosas, vamos a decir, ok, um, si esta persona estaba manejando su troca grande, las que de comercial, y le agarraron un DUI, ya va a perder su licencia, siempre, ok. Ahora, si era su caso personal, su carro personal, que estaba manejando el DUI, si lo encuentran culpable, um, va a perder su licencia por un año, que no va a poder hacer nada. Pero, si él dijo que, que tenía ocho, o ocho días que lo llevan en arresto, ¿verdad? Ocho días. Ahora, él tiene diez días del día de arresto para conservar su licencia. eso es algo que se puede hacer, pero él nada más tiene dos días más. Entonces, so, si alguien ha sido arrestado por un DUI, no importa si es comercial o no, tienen diez días para conservar su licencia, pero en casos con todo caso criminal se tiene que pelear porque hay evidencias que tal vez que la policía no tiene o que hicieron un error y ahí se puede ganar porque si esta persona vive de su licencia ¿qué opción tiene? que no tiene opción, tiene que pelearlo para poder arreglar eso para que no le vayan al DUI y a veces dependiendo de lo que está pasando se puede negociar con el fiscal para que no le den el DUI oye Gonzalo es Hablando hace rato de lo que pasó, dice un compa, dice yo fui a Phoenix a recoger un encargo, nomás así le voy a poner, no, mm. no sé si me pusieron dedo, pero en el camino de regreso a California me paró la policía y me querían revisar a fuerzas el carro, obvio que yo me opuse porque traía, pues aquello, así me pone, dice, ¿Es aquello pues no me pone pues que era Pues fue por un encargo a Phoenix, pues imagínese imagínense. Ah, no, ah, sí, sí, eh. pues sí, fue, fue a traer unas macetas de, no, bueno. para poner flores. <risa> <risa> Dice, el detalle es de que me sacaron del carro y lo revisaron, obvio encontraron y ahora tengo corte. ¿Puedo pelear ese caso, como tú lo dijiste, de que revisaron mi carro sin mi consentimiento o ya perdí? No, no, no, no ha perdido el señor, ¿ok? Porque mira, en este caso hay un dedo. Obviamente hay un dedo, porque si no era Border Patrol, y ahí en, en, en el, seguro que estaba en el Freeway 10, porque esos casos logramos todo el tiempo. Entonces, si era en el Freeway 10, ahí no hay Border Patrol, porque no está en el sur. Ahora, um, todo depende de qué pasó, qué rápido estaba lleno. Si todo estaba en orden, él no tenía ninguna razón por qué salir del carro. Pero si había una persona echando dedo, ahí ya, ya cayó porque ahora tienen una razón por qué pararon el carro. Pero lo que ellos tienen que hacer es mostrar quién fue el que dio el dedo. ¿Ya me entiendes? Oh. Cuando vas a un caso claro. criminal y vienen y, y a la persona que está, te, te está echando el dedo, lo tienen que mostrar. Y hay muchos casos donde presentan esa, no quieren presentar los fiscales esa evidencia. Y se tiene que pelear a este punto, porque si no quieren dar su la persona que echó dedo... Tienen que despedir el caso. O so, dile al compa, más que nada, que este caso lo tienen que pelear, porque si le ganaron con un paquete o cualquier cosa, puede dar dos años hasta cuatro años. Y si pueden poner que este caso, él ganó la, la, la, la droga de Arizona y lo, lo metió a California, ya no es caso de Estado, es caso federal, y las leyes son muy diferentes, porque es, es Estado a Estado, o so, sea, es, esta persona necesita ayuda, porque si no, puede ir a la prisión por mucho tiempo. Mm, ok. Oh, no hay, no hay unas macetitas. Don no ¿cuántos <ríe> años dura un DUI para que se le quite uno? Yo llevo tres años que me dieron uno, y me dieron tres años de probation, ya no es necesario que siga teniendo el SR-22. No, el SR-20, el, el DMV te va a decir cuánto tiempo vas a tener que tener el SR-22, y si lo quieren por unos um, tres años, que es normal, es lo que piden, pero... Para estar seguro, el DMV es la persona que da esa ley, ¿ya me entendiste? Ahora, uh -huh. si usted cancela su SR-22 antes que le diga el DMV, esa persona le van a suspender su licencia automáticamente. Pero una cosa más que quiero que sepa toda la gente, los DUIs no se borran el record. Siempre va a estar ahí 10 años, 20 años, lo que sea. So, el momento que ya ya aceptaron una um, un DUI eso no se borra para lo de SR 22 tienes que estar seguro de lo que dice uh, el DMV oye pero este de SR 22 no sirve para nada nomás es pagar dinero extra va mm -hmm. Es una aseguranza adicional que te pide y sí, si usted ya tiene full coverage, ya es full coverage, pero está diciendo que ahora eh, tienes full coverage con un DUI, so, es para ganar más dinero las aseguranzas, pero lo quieren para que muestren un, un ejemplo que vas a tener que pagar, es por eso el, el DUI te puede costar, sin incluyendo un abogado, te puede eh, costar hasta mil, mil dólares solamente en, en el SR-22 programas de alcohol, asegurante que te va a subir adicional, sí. porque no solamente es el SR-22, también es la asegurante que va a subir también. So, tenemos que tener mucho cuidado. Sí, sí es cierto. Si van a celebrar, no maneje. Ya ves, puro uberazo o lo que no, se diga. Machín. Machín. Oiga, oiga, Gonzalo, los números de la Liga Defensora. Ya saben, mi gente, aquí estamos para ayudarlos en cualquier caso criminal. DUI, manejando sin licencia. Casos de droga, casos violentos, casos sexuales, orden y arrestos, cualquier caso criminal cuenta con la Liga Defensora. Llámanos inmediatamente al 888-848-1414-888. 848-1414, y acuérdese, mi gente, que no están solos. 888-848-1414, 888-848-1414, la Liga Defensora, 888-848-1414, y gracias Chalo, no está solo. Al aire. What you talking about, ese? Don't you know Don Chetos loco? Regreso en Don Cheto al Aire. Oigan, yo les quiero platicar sobre la nueva aplicación de Google que ahora te va a ayudar con todas tus fotografías. ¿A poco no todos los que tenemos teléfono tienes miles de fotos y cuando quieres buscar una foto en especial a veces no la encuentras, dices yo aquí la tenía, oh si sí, yo tomé una foto no tienes ordenadas tus fotos tienes un relajo y muchas veces para borrarlas también no sabes ni qué hacer, bueno pues ahora Google les ha encontrado una forma de eliminar sus fotos de una forma fácil la gente que tiene iPhone también lo puede aplicar Google, cuando tú bajas la aplicación de Google Fotos, va automáticamente a agarrar tu tus fotos entonces ahora con un pestañeo como pellizcándola tu tu teléfono haga de cuenta que te lo va a seleccionar por días por horas por meses o por año entonces puedes decir ah mira me voy al año 2017 y te va a sacar todas las fotos que tienes en tu teléfono al año qué al año que dijo no o sea puedes Ah, 2017, 2017, 2007, 2017, o 2018, 2017. O sea, y está muy chido eso porque en lugar de estarte yendo con el dedo hasta arriba, así de ¡ah! por aquí está la foto, ahora sí que pellizcas la pantalla y te va a salir. Puede ser por mes, por año, por. Pero mes, si no te acuerdas que Es día cayó, ¿Ya te ahora, espérame. Por ahora sea, que tienes una airecito así como, a lo mejor fue como en tal año, deja checar tal año, no, tal año. No, ahora, si no se acuerda pero dices, yo me acuerdo que fui a Playa del Carmen. Bueno, pues le vas a poner arriba, buscar Playa del Carmen y te va a mandar todas las fotos que estén relacionadas con Playa del Carmen que tengas en tu teléfono. Entonces, está bien chido porque así ya ahora con un emoji o con una palabra, te va a mandar a todas las fotos que están relacionadas con ese emoji o esa palabra. Entonces, oh, o sea, yo puedo poner allí marqueta y va a salir todas las que tengo ahí ganando en la marqueta. Como Correcto. Keywords, ¿Usted toma ¿no? fotos en la marqueta, señor? Sí, Al... tengo que decir a Carmela, estos son los que querí Y <risa> <risa> sí, yo soy pues de... Vale, que luego... Si la lavas, y yo no la traigo lo que me encarga. Bueno, y lo mismo también para eliminar las fotos. Está muy fácil porque ya nada más con el dedo las seleccionas y sin soltar... Te vas, seleccionas todas las que quieres. Y es como con... las hacemos chino. Eh, bueno, los Android ya tienen porque ellos usan por eh, default lo que es Google Fotos. Entonces ya lo van a tener, pero el iPhone... El iPhone, recuerda que también es una... Ahora sí que es de Apple. Entonces tienes que bajar eh, la, aplicación la aplicación de Google Fotos. Nada más baja la aplicación y automáticamente va a agarrar todas tus fotos. Pero ahora... Te va a cobrar Google, me imagino. No, es, si gratis, no es gratis, No, es gratis, gratis. Neta. A cambio de Neta. tu información, es gratis. Pero si Apple, eh, sí, a cambio sí, de Apple... acceder a tu micrófono y tus contactos. Exacto. ¡Correcta! sí, hombre. Y si sí, ah, claro. A pero mí claro. se me hace un gancho, porque si Apple te, si Apple te cobra por el iCloud like para guardarte más información de tus fotos y todo eso, porque Google lo querría hacer gratis? Bueno, ¿Okay? pero es que solo lo hace para, para ayudarte con tus fotos. Ya, si tú quieres almacenar en la nube de Google... Entonces, ah, es otra historia. No hay nada gratis entre el cielo y la tierra. No hay nada gratis, hombre. Razón? Bueno, mira, cheto, si usted dice, ay, me van a robar mi información, como usted lo ha dicho. ¿Qué, güey? ¿Me van ¿Qué a robar? Perra, nada, no va. A mí no me pueden robar nada de información. Yo por eso mi celular lo traigo hasta desbloqueado. ¿Qué, güey? Van a agarrar ahí nada. Bien boring, Ay, bien boring por ejemplo, por ejemplo, ahí sus fotos ahí. Ay, señor, Ay. mi teléfono, si usted lo tiene en sus manos, va a ver que no hay nada. Mm. Yo, mira, vale, un día agarré tu teléfono y me dio sífilis en un dedo. <risa> <¡Mi> ¡Cheto! <risa> 28 minutos después de la hora, estás escuchando Don Cheto al aire. Prepárate porque ahí viene el informativo. Todo lo que debes de saber acerca del COVID, del famoso coronavirus. Pero antes, señores, yo creo que ya se está acabando el mundo. Y es que les quiero contar que en San Luis Potosí llovió no. granizo, pero del tamaño de tu mano, mi chava. O sea, granizo, no. más grandes de pelotas de tenis, más grandes de pelotas de tenis. Resulta que el día de ayer, eh, 17 de mayo. En lo que es Ciudad Valles cayó este tipo de granizo donde obvio dañó demasiados carros, mucha gente con lesiones, no graves, muchos con chichones, pero yo creo que se está acabando el mundo, nunca se había visto caer granizos de ese, de ese tamaño, granizos, o sea, si abres tu mano, ahí cabía la bolota de granizo, eso sí cae, ya se está acabando el mundo, señores, ahorita, incluso gente que que está, que vive en Dallas, en en Chicago, Nueva York, claro. todavía a estas fechas, está nevando, y están cayendo unos aguaceros, ya, ya, ya. Oye, pero está de terror, ¿No? Todo todo lo malo está sucediendo en estos momentos, cuando no, pues obviamente esto que estamos pasando a la pandemia, y luego esas cosas, o sea, y cada vez se pone gigantes. Sí, las mendijas avispas que nos traen como locos O sea, no manches, ¿qué está pasando? Diría mi amiga Es que no, ya uno sabe, uno o sea, ya imagínese todo lo que vivimos ahora que no nos sorprenda Junio por el amor de Dios, porque ya no sabemos con qué nos va a salir No, yo ya no, por eso que, ¿Por qué crees que ya no digo sorpréndeme? Ya no, ya no quiero que nos sorprenda nada. Hay que hacer una encuesta más al rato, ¿Usted cree que se está acabando el fin de, bueno, ya viene el fin no, del mundo? Más rato tú ya ni vas a estar en el programa porque vamos a regresar con el informativo. De hecho, es tu último bloque, o sea que desahógate. Guárdalo para mañana ah, Pero está bueno ese O sea, usted cree que a lo mejor El, el propio, nuestro propio, propio planeta Está así como que diciendo A ver, güeyes, ya basta de tanto cochinero Vamos a No sé a. a... Y déjalos, dester, los voy a desterrar a estos mendigos que nomás han abusado de mí <risa> Pues y la verdad así? Nosotros hemos sido nuestro propio enemigo La verdad, en este planeta pues, ¿Les gusta para encuesta para mañana o no? Ahora, ya sabes oh, que andas pues... Ya sabes que andas roqueando. Cuando dices, ¡Ay no! Me está preocupando esto. ¿Ya se irá a acabar el mundo? Ya cuando <risa> es una mezcla entre señora, chica más y ya está rukyando. Porque no lo preocupado y mira, no quieres salir por el miedo de que te encuentres una una BJ gigante te ataquen y te puedas morir. El coronavirus te tiene encerrado y ahora cae granizo el tamaño de tu palma de la palma de la mano. No, ya está acabando el mundo, señor. Ya está acabando el mundo. ¿Qué más falta? Como es eso, yo todavía no más falta el meteorito y ya valimos gorro. <risa> no de Qué este terror. rato el chino va a sacar su ropa anti abejas y contra granizos gigantes. Un cascote contra granizo. Ya <risa> sí, andaba pensando en eso. Unos trajes acá ante picaduras. Unas sombrillas así como de metal para evitar. Fíjense, ay, no eres tan mala idea. Escudo. Bendigo chino tratando de hacer negocio de lo que se pueda. No se si está de bueno. terror. Don Cheto, ¿usted cree que se está acabando el mundo? ¿Usted cree que ya con todo lo que está pasando? Coronavirus, abejas sí, gigantes, ya. granizo en San Luis, eh, allá en San Luis Potosí, el tamaño de, de su mano, ¿usted cree que ya se está acabando el mundo? No, si fuera el tamaño de mi mano, que ahora tiene manos mano su poma huella, parece sapo así, un sapo <risa> al que el mundo, sí, sí, sí, yo sí se va a acabar ya, yo que de una vez ya se acabó. Y mi pa' qué andamos que con virus y todo, una que cago un meteorito y que ni sintamos y bola, se acabó. Ay, no me propuesta. No no, no, no me van gusta. a sufrir Nomás apriétale al botón del meteorito y bolas Don Cuco <risa> No, Ay, no, no, no, no, don Cheto, no me asuste. No da ideas. Mira, hija, sí. tú ya viviste más recios que yo, ¿me? ¿Para qué le hagas a esa lengabana? Mira, en tus 27 años de vida has vivido tres vidas de don Cheto. ¿Qué, no ¿Qué decís? Vas a vivir lo que hoy vi. Saí en, en dos días. O sea, no no, no, no le hagan el hombre ¿no, ya que truen el mono. ¿O cómo ven? ¿Nadie? No, Don Cheto, claro que no. Bueno, pues está bien. ¿Qué le pasa? La pandemia está amenazando a nuestras familias. familias. Y estar informado se ha vuelto una necesidad. Por eso, Don Cheto, Pepe Garza, Giselle Bravo y Said García Solís te traen lo más relevante de la pandemia COVID-19 en el informativo. El informativo. Comenzamos. ¿Ya estamos al aire? Ya, ya, ya estamos al aire, esto es el informativo, cuatro minutos después de la hora, hoy en el informativo. Se están deteniendo los cheques, esos que garantizan 1200 por familia, les diremos quién lo está deteniendo, por qué no están llegando, pues. Así es, también ahora... Pues por la pandemia los narcos están entregando la droga a domicilio. Les vamos a decir más sí, sobre esto. Como pizza. ¿Sabe cómo recibir los 500 dólares de ayuda para cada uno de sus hijos? El IRS nos explica y yo le tengo hoy aquí las siete condiciones. y también pacientes recuperados de COVID-19 les hacen pruebas y dan negativo al virus y bueno precisamente la encuesta del día de hoy sabemos que la prueba es completamente gratis y mucha gente todavía no se la hace ¿Usted ya fue y se la hizo aunque no tenga síntomas por el simple hecho de informarse? ¿Por qué no ha ido o por qué sí ha ido? ¿Cuál ha sido su razón? El número en camino es el 818 520 1055 o el 1866 446-6653. Con esto comenzamos el informativo. COVID-19. El informativo. Hola. El día de hoy, ¿usted se ha hecho la prueba, sí o no? ¿Y por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Mi compadre Pepe Garza con nosotros, compa Pepe. Hola, ¿cómo están? Saludos en este inicio de semana a todo el auditorio. Y pues eh, afortunadamente podemos seguir aquí informando sobre este COVID-19. Exactamente, y la a Giselle Bravo. Presente señor ya más que listos para comenzar. El nada mal parecido Saí García Solí ¿Cómo está, estado Cheto? Muy buenas tardes a la gente que nos escucha en cualquier parte del centro o del este, buenos días para la gente del Pacífico, comenzamos esta mañana en el informativo con las cifras, cuatro millones setecientos cincuenta y ocho mil novecientos treinta y siete infectados de coronavirus en el mundo, de los cuales un millón cuatrocientos noventa y mil quinientos cuarenta y siete son en Estados Unidos y cuarenta nueve mil doscientos diecinueve en México. Así está la situación, señores, pues sí, efectivamente, escuchándonos en muchos lugares, estamos llegando este, al centro, al este. ¿A ti cuál te gusta más, ahí, el centro o el este? El este me gustaría para vacacionar. Mm. Claro. ¿Y el centro? El centro me gusta para trabajar duro. Eso, ah, eso Muy bien, bebé. Oiga, eso. señores, vamos a hablar de feria, porque ahorita, como quiera que sea nos urge. Pues andamos ahí esperando tus mil doscientos, pero los republicanos están rechazando esta ley, la ley héroes, que así se le llama la ley Héroes, que ayudaría con esos mil doscientos a las personas, ¿Verdad? Y okay. ellos consideran, los republicanos consideran que, es, que se trata de una lista de deseos. Los republicanos rechazan la aprobación de la ley Héroes, avalada en la Cámara de Representantes, pero algunas de las ideas ahí plasmadas podrán ser re, eh, replanteadas en otra propuesta diferente, cosa que sucede mucho en la política. Unos pone una, una, una cosa, luego los otros proponen algo pues, pues parecido pero con algunas, este, tajitas. el líder de la mayoría, Mitch McConnell, señaló a fines de la semana pasada que ha mantenido conversaciones con el presidente Donald Trump y con el secretario de Tesoro, Steve, Steve, wow. Martin, se llama Munchi, <risa> no, Monchiqui, que sea como, sobre <risa> esta necesidad de esta ayuda económica. Aunque no dio ningún detalle sobre este proyecto, pero el senador republicano John Kennedy, ya el día de ayer domingo, dijo que cree que el plan demócrata de tres billones de dólares es una lista de deseos, un discurso repetido por los republicanos, no va a pasar al Senado. No debería, dijo el señor Kennedy Para la, para la empresa de noticias Fox mis, colega, mis colegas republicanos En el Senado han tratado De ver las cosas Desde, un, desde, un punto de, desde otro punto de vista O sea que lo, el, el partido republicano no, no quiere que se siga dando Feria o que se dé la feria A esos 1200 de la manera Que se, que se propuso en un principio Compañeros Vaya, vaya, vaya Eh, pues definitivamente el, el, el, ese dinero que se ha ido entregando ha movido pues la, la economía y pues ojalá que se apiaden de, de, de la gente que ahorita no está teniendo ingresos y que pues, la cosa viene muy difícil. No, sí, especialmente, pues, pensar a los que tienen familia grande, ¿no? Que, pues, también se la están viendo dura. Si sí, una persona, a lo mejor, que vive sola, le está batallando, imagínese a alguien con una familia que es que alimentar y que mantener. No, y la verdad es que cuando dieron el primer arremangui, Lolo, ¿se sintió en la economía, compa Pepe? Sí, cómo no, sí, me imagino. Ay, que nos vuelvan a llegar a otros 1200 yo estoy rezando a todos lados Ay, chiquita, tú cómo te llegó tu buena lana, <risas> estás bien contento Ya se nos acabó claro. y Por eso me río. Le, le di la mitad a Don Cheto, de la mitad para atrás le tocó a él y no. a ah, ah. <risa> eh, Pues compañeros, le, también le, les platico que obviamente como todo uh, hay una nueva normalidad, ¿verdad? Trabajamos desde casa Eh, andamos con uh, cubreboca, eh, en fin, hay muchas cosas que, que se están haciendo de forma diferente. También para aquellos que consumen drogas, eh, pues tienen el, ya el servicio de entrega a domicilio. No digamos que legal, pero disfrazado se ha descubierto que eh, los traficantes de drogas, los dealers... Eh, pues están utilizando estos métodos de entrega a domicilio, llámese eh, bueno, Rappi en México o pues Uber Eats Caviar o como les o como se llame acá también Postmates para hacerle llegar su material a aquellos eh, pues enganchados en la droga entonces pues eso es lo que se ha estado descubriendo que están mandando Yankee, al menos en Los Ángeles, no sé si en todo California, pero en Los Ángeles pues ahí entrega a domicilio de marihuana, ¿Verdad? Pero otras drogas ilegales eh, mm. pues están siendo pues entregadas eh, este de esa de esa manera, esa ¿no? Así sí, es, a domicilio, sí. porque pues eso de, de salir a comprar, o que en la esquina, eh, está un, una persona ahí, te pasa un papelito, ese tipo de cosas, dicen, pues ya nos están tristando, están cerrados los antros donde también eh, tengo entendido claro. que, que la gente compraba pues ahí Y eso es lo que lo, lo, lo que está pasando, Interpol eh, lanzó recientemente una alarma a nivel mundial para advertir que las organizaciones delictivas utilizan en diversos países los servicios de entrega de comida a domicilio Oiga, culpa, para transportar droga, sí señor. Se está, se hizo real el meme, entonces aquí, el meme, el meme, el meme. ¿Se acuerda ese meme que empezó así cuando la pandemia que decía, gracias a Dios, salir negativo de coronavirus, y, y enseñaba un papel, el meme era una foto de un papel que decía, uh -huh. cocaína, positivo, marihuana, positivo, vitamina, <risa> positivo, coronavirus, negativo, entonces, así van a estar <risa> tus camaradas, sin Ahora coronavirus. Es de ah, eh, y otras millón. cosas, pero sin coronavirus. La pregunta del millón: ¿Llegarán con todas sus cosas de protección y el kit y todo? O sea, bien profesionales, o nomás a la de sálvese quien pueda. Lo que pasa es que no tú no es al, al, al narco, de, no sé cómo harán para manejar estos servicios de entrega eh, a, de, de comida. Y, y entrar la droga, quién sabe cómo estarán haciendo Por ejemplo, eh, en México ya mucho antes de la pandemia Ya estamos muy adelantados En México mm. ya habían agarrado chavalos con, De esas mochilas de Uber Eats Con un montón de perico de body, sí. Y, sí, Exacto, transportando de, de, de colonia en colonia A lo mejor de, de la persona que tiene la droga Para los, las tienditas narcomenudeos Pues mm. ahí dis, disfrazados de entregadores de comida de Uber. Los agarran Entonces, de las, aprovechándose de la necesidad que obviamente tienen estas personas y que justamente están trabajando llevando productos alimenticios para obtener dinero, pues dicen, uh -huh. vas a ganar en un viajecito lo que gana ser una semana repartiendo comida, pues muchos se la avientan. Pues sí. Sí. sí. sí, simplemente malandros que, que se disfrazan de, de repartidores y andan aventando eh, pues su negocio como acostumbran eh, pero no es también una broma y sabemos todos que eh, ha levantado mucho el, el alcoholismo y estaba sí, viendo un sí. bebé yo, eh, que decía pues ya nos acostumbramos a pistear en la chamba y a ver quién nos saca de aquí ¿no? o sea Porque ya la gente ya está acostumbrada a estar en su trabajo. Los que toman, pues, de, de, de estar trabajando a lo mejor con su oficina o lo que sea, y tener sí. ahí un whisky, que si la... Su carajillo. Ah, ¿El carajillo sí funciona o no, con PP? Eh, sí, se aplica dentro de las personas que están adquiriendo la enfermedad del y alcoholismo. Oigan, valiendo, yo quiero platicarles... El día de hoy acerca del dinero y es que mucha gente obviamente está preocupada por su economía y yo le pregunto a usted que nos está escuchando ya pidió los 500 dólares de ayuda económica para cada uno de sus hijos o de sus dependientes si son menores de edad, pues el IRS ya acaba de lanzar, ahora sí que cuáles son los siete pasos o las siete condiciones que te, te, tendría que tener para poder reclamar estos cheques de ayuda. Y son eh, siete muy sencillos pasos. Usted la puede encontrar como Lakers, y si usted se mete a la página del IRS, ahí va a poder en, encontrar estos siete pasos, pero también ahora sí que la solicitud para aplicar. La primera es, usted tiene que tener una relación con el menor, ya sea su hijo, su hija y Castro, un hijo adoptivo elegible, hermana, hermano, hermanastro, medio hermano, inclusive nietos so o sobrino. De, eh, el niño tiene que tener una correlación con usted después. El menor tiene que tener o, o tuvo que tener al menos 17 años en el año fiscal elegible, que puede ser o 2018 o 2019. Después, el niño tiene que haber sido dependiente de usted. Usted tiene que comprobar que desde el año fiscal 2018 eh, usted lo puso como dependiente. Después, el niño tiene que ser ciudadano, residente permanente o naturalizado en Estados Unidos, a fuerza. Después... El menor debe de haber vivido con la persona elegible, o sea, usted tiene que haber vivido con el menor, no solamente haberlo presentado como dependiente, sino que vive en su misma residencia. Uh -huh. Después, el niño tiene que tener un número de seguro social o al menos un IT number válido y aprobado. Y además, el niño debe de, debe de saber que además de ser su dependiente no debe de proporcionar esa cantidad la mitad del mantenimiento del año fiscal, significa que obviamente el niño no haya ha dado o adquirido a la persona que está pidiendo más dinero del que está pidiendo esos son los siete pasos que están pidiendo el IRS, o sea que usted si quiere más datos, métase IRS.gov y ahí puede buscar la ley CARES o justamente la solicitud para pedir estos 500 dólares de ayuda por cada uno de los niños, ¿eh? Oye, también estaría bien que volvieran a dar a los dependientes que son, por ejemplo, los de la tercera edad, ¿no? Que también me imagino que te están necesitando para... Para ellos. Bueno, en otras cosas, también pues sabemos que Italia fue de los países que ha sufrido pues con el coronavirus y ahora que poco a poquito va a recuperación la cosa, están dando nuevos datos. Por ejemplo, que los pacientes recuperados del COVID-19 allá están dando negativo al virus, pero dicen que sienten que nunca termina. ¿A qué se refiere esto? Pues es la experiencia que están viviendo. Por ejemplo está narrando que aunque la tos y el dolor de la garganta desaparecieron que son uno de los síntomas que pues son presentes del covid dicen que la fiebre no Esto es ya después de que la persona se ha recuperado. O sea que básicamente la gente está teniendo secuelas, aunque ya estén dando negativo. Otra mujer está, este, de las que se pues se relató aquí en este artículo dice que tiene pues dolores musculares. Otro dice que sufre de dolores de cabeza. Entonces de lo que se está informando en estos momentos dicen que puede durar hasta 60 días para pacientes, eh, particularmente para quienes tienen la infección con síntomas ligeros, que tengan secuelas. Imagínense todavía unos cuantos necesitos sintiendo ahí malestares, Lío, aunque ya no, se ha pues recuperado. Sí. Según pues ya andan un... bien y todas siguen con malestar, ¿No? Pues es que es una enfermedad fuerte. Sí, pero está impresionante, ¿No? De que supuestamente, pues, uno ya dice, pues, ya se recuperó, pero aún así le siguen sufriendo, entonces, sí está canijo, y bueno, pues, cada vez eh, nos damos cuenta de nueva información conforme va pasando el tiempo del coronavirus. Yo la verdad, yo no sé ustedes cómo vieron, pero mucha gente que salió este fin de semana, me comentaron, de hecho, una de las personas que me vino a poner el modem del internet, decía que por lo menos viernes y sábado ya la gente estaba como la fresca mañana y obviamente se reportaron varias fotografías donde senderos parques y playas estaban atiborrados este fin de semana, la gente ya está más que urgida de salir, no sé si tanto de reactivar la economía o de regresar al trabajo, pero sí de salir de su casa, no importándoles si existe una cura o si realmente hay seguridad para que no sean contagiados. Es que eh, eh, si es un fenómeno que está ocurriendo, leí por ahí una frase que decía, el hecho de que tú estés aburrido no significa que el virus ya se fue, o uh -huh. sea, mucha gente como que de repente empezamos a, de, de manera como, no sé por qué, entre de todos mucha gente empezó a decir, no, pues ya estuvo, ya como que se relajó algo, o, uh -huh. o ya fue demasiado y la gente se nos olvidó y hay gente que está, pues sí efectivamente mm, queriendo hacer una vida como normal no, antes no, no, del no virus Hay peligro bueno. todavía, hay peligro en el área, así que no hay que andarle y jugando. Ahorita vamos a regresar y vamos a hablar de Brasil, señor, que se convirtió ya en el epicentro del coronavirus, también en un diario de los más importantes del mundo. Critica al presidente Andrés Manuel López Obrador por cómo está tomando la cuestión del coronavirus en México. Esto y más al regresar, esto es El Informativo. Estamos de regreso en el informativo. Los saludamos, por supuesto, eh, con mucho gusto todo el equipo que estamos diariamente, lunes a viernes, 10 a 11 de, de la mañana, tiempo del Pacífico, eh, pues informando, reuniendo opiniones y por supuesto las noticias alrededor de esta pandemia que no tiene para cuándo terminar. No hay que confiarnos. Es así, compañeros. Así es, eh. como Pepe. Aquí andamos ya echándole ganas. Veo al doctor Lancha Piro ahí con nosotros, muchachos. Así Saludos es. doctor Así es, el doctor de ¿Cómo salud, ¿Cómo salud y bienestar médica de Altamed Aquí con nosotros, que es nuestro médico de cabecera, Don Cheto Bienvenido doctor, Ilan Shapiro, ¿cómo está? Don Cheto, excelente, aquí disfrutando este lunes Lluvioso, rico, para que regale las tantitas Y la verdad, de ver un cambio de color a verde Ay, ojalá. Ay, decir, pues sí, que se amaneció muy lluvioso, así como un día, así como muy como para echarnos calcitos de y albóndigas, algo así, caído pedito de pollo, así tal día, ¿verdad, doctor? Correcto, correcto. Sí, no, don Chur, déjeme platicarle las locuras de la semana y lo que yo creo que vamos a estar viendo toda esta semana. Pues ahorita pues ya sabíamos que entre más salgamos de la casa y con esto de la repertura económica había riesgo de, de ver qué es lo que iba a estar pasando por la comunidad y si van a haber más casos o no, y la verdad sí están habiendo más casos y lo importante hoy en día es que el hecho de que estemos tratando de reabrir la, la economía y de salir a la calle no quiere decir necesariamente que estemos seguros, por okay. eso es importante seguir haciéndolo el distanciamiento social y sobre todo el uso de las más Doctor, yo tengo una pregunta, uh, previamente estamos hablando, bueno me tocó eh, platicarle sobre un artículo que narró el New York Times sobre esto que está sucediendo en Italia, hablaron con diferentes pacientes que sufrieron del coronavirus y lo que se encontró eh, que está saliendo es de que estos pacientes se recuperaron pero están dando negativo en pruebas que se les vuelven a hacer. ¿Usted sabe un poquito o nos podría decir un poquito de la información por qué está saliendo así? Es importante saber que hay diferentes pruebas que nosotros estamos haciendo. Ahí están las pruebas del coronavirus, donde nosotros prácticamente estamos buscando el virus. La prueba completa que ahí está el virus y buscamos pedacitos del virus que están en los narizos, en nuestra boca o en nuestra garganta. Esa es la... la, la... O PCR y es la que estamos haciendo en los centros de evaluación en, en el condado de Los Ángeles. El, la siguiente prueba que nosotros tenemos es la prueba de, de las inmunoglobulinas. ¿Qué quiere decir eso? Son los anticuerpos que el cuerpo produce después de haber estado afectado. Eh, es cuando nos recuperamos, mm. crea una memoria y creamos unos, unos misiles especializados para que vayan contra el coronavirus. Lo que estamos viendo ahorita es que eh, estamos entendiendo realmente que sí, la PCR se tiene que... Ir, o sea, que el virus se tiene que desaparecer, quiere decir que el, que el cuerpo ya lo destruyó, yo, pero lo que estamos todavía tratando de entender es cómo los anticuerpos, esos, eso quiere decir la memoria del cuerpo y cómo el cuerpo se va a defender a largo plazo, y es a donde viene la pregunta de lo que tenemos que aprender en estos siguientes meses. Okay. Doctor, yo quisiera saber, ¿ha habido casos, por ejemplo, eh, el que presentaba la actriz Dana García la semana anterior, durante... Más de casi dos meses ella estuvo positiva en coronavirus, lo contrajo en España, está en México, y después le hacen una prueba y da negativo, y pasan 15 días más, se vuelve a sentir mal, le vuelven a hacer otra prueba y vuelve a dar positivo. ¿Significa qué? ¿Que la prueba que, que salió negativo era falsa? ¿Que le volvió a dar? ¿Que realmente no, seas, no, no nos hacemos inmunes? ¿Qué podría hacer? Bueno, hay un par de opciones ahorita o ahí sea, y, y el primero es lógicamente, un, la, más, la más común es que se volvió a reinfectar y eso puede pasar en cualquier persona y lo vemos en otros virus, se puede en cualquier lado, si nosotros estamos en contacto con el virus y nos volvemos uh -huh. a nos enfermamos, ese es uno. La segunda es que el virus nunca se fue, entonces la segunda prueba que le hicieron que fue negativa, tal vez esa prueba pues no funcionó y es normal, o sea, hay uh -huh. una prueba del 100%. Entonces, tal vez esa parte tuvo algún problema por ahí y lo quitamos. La tercera prueba, la tercera cosa puede ser es que simplemente, la, tal vez al principio tenía otra cosa y fue un falso positivo. Uh -huh. Y al final, pues realmente así estuvo enferma. Entonces, hay un par de variaciones y eso es lo importante que todo el mundo tenemos que saber. Estamos apenas aprendiendo eso. Por eso muchas veces el hecho de hacerse la prueba de anticuerpos y que, es, que uno tenga los anticuerpos, en este momento... No sabemos si tenemos que festejar y salir a la calle sin tapabocas o realmente preocuparnos y decir, bueno, no sé qué hacer con esto. Y la recomendación general y también con cualquier otra enfermedad es muy importante seguir utilizando el tapabocas y aunque tengan anticuerpos y ya les haya dado, eso no quiere decir que ya son Superman y que salgan a volar. Eso es muy importante. Oiga, doctor, entre otras cosas, este, bueno, precisamente el día de hoy tenemos una encuesta. Sabemos que las pruebas eh, para hacerse para el coronavirus son gratuitas y mucha gente aún así pues no eh, precisamente se las están haciendo. ¿Usted qué opina al respecto o usted que ha estado ahí donde hacen las pruebas gratuitas ¿qué ha visto por parte de usted? Mira, de, de entrada a ser una promesa para llevarlos paso a paso en uno de estos centros en uno especial con ustedes, y ya que mm. la gente se de miedo de lo que está pasando, y que si duela o no duele, o que si los contaminan, o... Hay muchos mitos allá afuera que, que están haciendo que la comunidad no, no se atienda, y estas son pruebas gratis, o sea, lo, eh, lo único que realmente toma es un poquito de tiempo en estos centros, y para, para que se lo puedan hacer, y ya. La prueba el momento que nosotros utilizamos es una prueba con un botonete que entra en la boca o en la nariz, dependiendo la prueba, y generalmente ahorita solamente lo estamos haciendo en la garganta, y al momento de hacer la prueba, realmente no, no, ni siquiera lo sientes como cosquillitas en el paladar y en la garganta, y ya y, y digo, y raramente tenemos ese reflejo de que nos da un poquito de náusea y fuera de eso, no duele no es malo, no tenemos efectos secundarios a largo plazo, entonces ya está ahí y hay que recordarles que estamos haciendo estas pruebas por dos cosas, una es la parte clínica, si yo estoy enfermo y yo tengo problemas inmunológicos, diabetes obesidad ¿Cómo me tengo que cuidar? Ese es uno. Y la otra parte es de salud pública para todos nosotros. ¿Por qué? Todos queremos salir de nuestras casas y llegar a lo más normal posible. La única manera que vamos a llegar con esto es, al momento que todos nos estemos haciendo pruebas, lo más seguido posible para ver qué es lo que está pasando en la comunidad. Entonces, la, la idea es que la gente nos hagamos la prueba frecuentemente, no solamente una sí. vez. Exactamente, de esa manera nosotros podemos ver, lo, lo, o sea, si alguien se está contaminando o no. Entonces, de esta manera nosotros creamos como un sistema de semáforo, verde, amarillo, rojo, rojo es lo que estamos haciendo ahorita. Amarillo es una una, una transición de lo que queremos hacer ahorita para vivir la economía, y verde es lo más cercano a lo normal que tenemos. Oiga, doctor, ¿usted recomendaría, por ejemplo, hacer si aunque no tengamos síntomas? Si usted tiene la, la... o sea, si usted, don Cheto, está sintiendo que tiene la necesidad... Y quieres saber, sí, hágasela, no, no pasa nada. Si tiene el tiempo, vaya, hágasela, porque de esa manera, aparte de, de saber qué está pasando con usted, también va a saber, va a ayudar a, a la sociedad completa. Doctor, que luego vamos a regresar a grabar tele Ya Copa, Pepi? para ir Ahí tienen <risa> prueba, porque no sabe uno. Pero sí, no, sí, lo que, eh, perdón, lo que yo digo es Si yo me lo hago hoy y saliendo voy a una tienda y toco una superficie y ahí está el coronavirus, ¿de qué sirve que me haya hecho cualquier cantidad de pruebas? O sea, no sé, no entiendo. Tienes toda la razón y, y esa es una realidad que vivimos. Es, es, uh -huh. es, es una fotografía de una película... Y estamos tratando de, de entender cómo se ve la película. Y, y tiene razón, es algo muy válido, pero si no hacemos, o sea, si, si uno tiene las ganas de hacerlo y no se lo hace, y también se puede contaminar otro día, y también lo mismo, si uno es positivo o no es positivo, o sea, no, la idea es tener más información para ayudarnos en comunidad. Doctor, ¿qué le recomendaría a toda la gente? En diferentes estados ya se reactivó prácticamente todas las actividades. En otros, como en California, vamos poco a poco. ¿Pero qué le tendría usted que decir a la gente que en estos momentos ya tiene que regresar a su vida, digamos, normal? Eh, un par de cosas. Acuérdense que lo único que tenemos hoy en día para protegernos es el distanciamiento social y las máscaras. Sí vacuna, ningún medicamento, entonces esas son las dos primeras cosas al momento de regresar a nuestro trabajo es muy importante tener una conversación con nuestro patrón, o nosotros mismos, con los patrones con nuestro equipo, de cómo nos vamos a cuidar entre todos, uh -huh. por ejemplo donde yo trabajo nos, nos toman la temperatura nos hacen un cuestionario y, y es una manera que yo me protejo y yo protejo a los demás, entonces hay que tener esa cultura de que realmente pues si me siento medio mal y tengo gripita y así, pues definitivamente quedarme en la casa en lugar uh -huh. de exponerlo totalmente. Eh, no, está viendo todo como quiera que sea ahí. Hasta ahí no le hagan la prueba de la pura de la, de la pura maquinita de la temperatura porque él siempre sale arriba de 100 <risa> <risa> ¿Por qué será? Pero no es porque esté malo, es porque <risa> está sano. Es <risa> de misterio <risa> de la ciencia. Doctor Elan un abrazo, ¿cuáles son sus redes sociales? Es la arroba DR-SHAPS Es DR-SHAPS en Twitter, en Instagram Y también en Facebook MD. Ok, DR-SHAPS Para que sigan al doctor Elan Shapiro DR-SHAPS El mío sí. es DR-SHAPS <risa> <igual> <risa> yes. Ahorita regresamos después ¿no? del corte comercial que tenemos? ¿Qué tenemos? La encuesta, ¿verdad? Efectivamente, don Cheto, hablando de pruebas de coronavirus, la prueba es completamente gratis, ya escuchó al doctor Shapiro y mucha gente todavía no está haciendo la prueba. ¿Usted ya fue o por qué no ha ido? Queremos saber su opinión, 818-520-1055 o también el 1866-446-6653. Señores, de regreso en el informativo, pues tenemos una encuesta el día de hoy, a ver... ¿Usted ha hecho la prueba del coronavirus? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Por qué sí o por qué no? Esa es la encuesta Llámenos, échenos un cable Ahí está ahí están contestando ya las llamadas ¿Verdad tú, muchacha? Es, efectivamente, señor 818-520-1055 O el 1866-4466 6653 Don Cheto, yo le voy a dar por mi parte Yo la neta Yo sé que es gratis y toda la cosa, pero para la única razón que salgo es para correr. Y pues así que diga que he estado expuesta de no, que salga no, con te otras personas. pájaro y a lo mejor te coronavirus, Jaime. <ríe> bueno, me refiero es que no he estado alrededor de mucha gente ni nada por el estilo. No, no he tenido síntomas, gracias a Dios, hasta este momento. He estado en la casa, aparte de salir a correr, no salgo para nada. Entonces, pues no es un sentido como con la necesidad o la incertidumbre de querer saber o de hacérmela. Y pues tampoco voy al trabajo, o sea, trabajo desde casa, entonces pues nunca he tenido así como, pues las, como la necesidad de hacerlo, ¿no? pero Yo pues sí salgo, es vale, el... yo sí me la quiero hacer, porque yo voy muy seguido a las Mare Final, y pues no sabía no. ¿Verdad? Usted es el que menos debería de salir, señor. Ya lo hemos hablado muchas veces, por favor. Yo, no, la verdad, yo la neta no salgo para nada, mi familia tampoco. Eh, y pues ahí siempre hay un mínimo de riesgo, ¿no? Una puerta eh. que toques, que la no sé, o sea, que en algún momento llegó un repartidor y, y tocó una superficie que tú tocas y puede ser, existe no, y tomate, esa es posibilidad. Y... Pero yo como que digo. ¿Para qué la prueba? ¿Para qué desgastarlas? ¿Qué gano con saber? Si no, no voy a utilizar para nada esa prueba eh, no sé, a, a, hasta que pues, de, hay algún plan para pa, pa, para, qué hacer, porque nomás para saber pues no, pero a lo mejor no estoy entendiendo bien el asunto y el gobierno quiere tener esos datos para algo, pero... John, para a ver, papel, tú ahí le va. Suponga, nosotros vamos a empezar supuestamente a grabar el día martes que viene y no mañana mañana mañana noche tengo talento yo no ajá. quisiera que yo llegara bien en prueba ya para no arriesgarse y saludar a saludar ni eh, sinceramente señor a menos que le hicieran la prueba en la puerta del set eh, yo no sé ¿Qué haya hecho usted si fue a comprar un café y en el vaso ahí venía un coronavirus y llegóse con café? No sé. Entonces, siendo franco, la verdad, mientras que no sean así... Se hizo la prueba ahorita, y en, en un minuto le dijeron que no, o en cinco, y ahí estuvo aislado, y luego ya entró. Eh, entonces, este, ¿podrá estrechar mi mano, señor? De otra Opa, manera. Pepi, yo soy bien abrazador y me le voy a dejar contado. No, don no, Chico, señor. No puede hacer eso. No. eso es, claro que no. no se y puede. aparten ¿Lo extrañó, Pepe? No, lo ¿Cuántos ¡Batata! meses sin verlo? Sí, correr y un patadón en el puro pecho, madre, compadre, Pepe. ¡Dicis Esparta. Uh. Esparta! Pues, no, está bien, eh, pues, no no voy a correr, pues. Eh, este, ¿Usted le negaría un abrazo a Ana Bárbara, señor? Compa Pepe, pero <risa> si lo trae, que lo traiga, moriré por ti como Romí Julieta. ¡Vámonos! Oh, Muy bien. Qué romántico salió. oiga. ¡Tú palmatantes, pero te amo! ¡Hola! Pues de, dentro, sí. de la, dentro de todos los movimientos chicos que ha habido, hay una nota en Francia que hubo una, una misa, fueron como mil personas eh, en coche. Entonces fueron como alrededor de 250, 300 personas eh, en su coche para esta Eucaristía. Pero más o menos por la cantidad La cantidad de coches multiplicado por la cantidad de personas Más o menos unas mil Fieles estuvieron recibiendo una misa Por ahí en Francia en sí. coches. Pues que se hagan las misas ¿Se pueden hacer así como en los drive-thru En los cines y antes? Sí, es ah, lo que me está diciendo es Incluso lo, posiblemente conciertos Y esas cosas con pantallas gigantes eh, Puede ser que así empiecen a incorporarse, en coche pues todo, todo en, en, en, en car posible ¿Y cómo, ¿Cómo va a poder uno bailar? oiga ¿El Mañana autocinema, se... se acuerdan? Sí, claro, ahora sí este te, te, te llevan bebidas pues a tu ventanilla eh, mm -hmm. y este pues bailar ya no, ya, ya eso es too much, no creo, ¿no? Sí, si ya un... no se va a poder A ver, ¿sí, tú ¿por qué no te has hecho la prueba? Tú que eres viene a sus Señor, yo solamente me iba a hacer la prueba si íbamos a regresar ya a la cabina el próximo lunes 25 o si íbamos a regresar eh, el próximo lunes primero. Ya nos dijeron que ni nos emocionemos, vamos a seguir transmitiendo desde casa, entonces ¿para qué me la hago? Si yo estoy solo con mi soledad, la única que me ve 24/7 es mi perra, ella no me transmite el coronavirus, yo no sé si se lo transmita, pero solamente estamos encerrados, ella y yo, ¿para qué desperdicio una prueba si no veo a nadie? Sí, pero loco, la verdad que sí, tu perrita pobrecita Te ve con una cámara de lárgate de mi casa, estúpida Así te ve con una cara la pro y perra Ahora, de vez en cuando te visita el chino Así que yo no descartaría hacerme la manada Hola, <ríe> Bueno, okay. ¿qué dice la gente? Vamos con una o sea, llamada, vamos a irnos, pues, a mí Hola, me llamo Beto, llamo del área de Dallas, y yo no me he hecho la prueba, y no me la pienso hacer, al menos que sea, porque no le encuentro lógica, si voy y me hago la prueba, y salgo positivo, no hay ningún medicamento, no hay cura, y si salgo negativo... Pues igual si me vengo a la casa pensando que estoy salvado, pero en el camino a la casa puedo agarrarlo, si y paso a poner gasolina o paso a comprar algo de comer, ¿eh? o sea que no hacen en, en sí si no hace diferencia para mi opinión. Miren. No, pues está, está, está, está, se ahí como a Pepi. <risa> y bueno, yo, yo un poco también, es decir, ¿y qué gano con, con saber si no, eh, si no es vacuna? No, no, brother, pues si ¿sí sabes que, que lo tienes, pues te vas a un hospital o te alejas de tu familia, ¿Tienes? o sea, eso sí claro. saber que uno lo tiene, eso sí pero si no te has si, si no te has, eh, sal, si no has salido, no te has puesto eh, en peligro de contagio, pues para qué es muy Eso sí. pues yo hasta que no tenga un sintomacho no voy a ir ay, a ay no uno oiga, pues ya nos tenemos que despedir, ya. señor tu revis Giselle Bravo Giselle, Don Chito en todas las redes sociales, Instagram y TikTok. Ahí nos vemos. Muchísimas gracias. Que la pasen bonito el día de hoy. Saí. Sí, soy red? Saí. Nos vemos mañana. Nos escuchamos mañana. Copa Pepi. Arroba Pepe Garza. Y nos escuchamos mañana con el favor de Dios. Gracias por su atención. Nos queremos mucho. Mañana más del informativo. Tus redes. Me, me redes, mis ojos, hija, transparentes, <risas> y Don es oh. Alagri, pues en Instagram. <risas>